segunda cita del espacio en blanco Dos nuevas horas cargadas de misterio llegan aquí a la sintonía de Radio Nacional de España Hasta las 4 las tres en las Islas Canarias en esta luna, en esta noche de luna llena Algo que comenzamos en directo cuando son las dos y siete Una y siete en las Islas Canarias con los saludos de todo el equipo Para nosotros es un placer estar aquí todos juntos Incluido Paco Bermúdez que se encargará esta noche de controlar todo nuestro mágico sonido ...esta noche llenando... ...dos horas de radio diferente... ...como decimos tenemos hasta las cuatro... ...las tres de las, en las Islas Canarias... ...para estar juntos... ...y sobre todo... ...obtener respuestas de esos misterios... ...que aquí nos gustan. Los saludos y la bienvenida... ...para todos los que nos escucháis... ...por los diferentes canales... ...Radio Nacional de España... ...Radio 5... ...a través del podcast en los diferentes horarios... ...ahora en Radio Online... ...como están haciendo desde Londres desde San Isidro en Buenos Aires, desde Brooklyn en Nueva York y los diferentes lugares que estáis ahora Colombia me decían también gracias por estar ahí, un placer que estéis sintonizados en Radio Nacional de España en cualquier parte del mundo Ya hay premios, ya sabéis, nuestros canales de comunicación están abiertos, tenemos cinco premios, en parte se lo debemos a estos señores que hoy nos visitan, la forma de entrar en el concurso, 900-137-137 nuestro teléfono, el email, espacio en espacioenblanco.es, el muro de Facebook, entráis en Facebook, buscáis espacio en blanco y ahí estamos, y a través de la página de Radio Nacional de España. Música hemos anunciado, tenemos la visita de invitados especiales y el tema, algo que nos ha sorprendido mientras lo íbamos preparando estos son los primeros datos mucho antes de que los legendarios cowboys llegaran a las tierras norteamericanas otros pasos habían dejado sus huellas sobre las extensas praderas Y hay pruebas de todo ello. Un grupo de arqueólogos de Carolina del Norte, Estados Unidos, busca que se reconozca históricamente que antes de la llegada de los ingleses, franceses y alemanes, ya los españoles habían explorado las Carolinas. Excluyeron a los españoles de los libros, y eso hay que corregirlo. ...si ellos hubiesen logrado quedarse aquí... ...hoy en día no se hablaría en Estados Unidos inglés... ...sino español... ...afirmó Robin Beck... ...arqueólogo del College Warren Wilson. Y aporta datos históricos. En enero de 1567... ...el capitán español Juan Pardo... ...llegó a Morganton, Carolina del Norte con 125 soldados en 1539 otro conquistador español Hernando de Soto ya había explorado el interior de Norteamérica así el fuerte San Juan se convirtió en el primer y más viejo asentamiento europeo localizado en el interior de Estados Unidos adelantándose así unos 20 años a la presencia inglesa Esta noche queremos corregir una etapa de la historia de los Estados Unidos y, de paso, aportar respuestas a un periodo injustificablemente silenciado. Será un viaje por las extensas praderas norteamericanas lleno de misterios y sorpresas. Acompañadnos. Muchas cosas desconocidas se van a desvelar hoy. Decíamos que nos sorprendíamos mientras estábamos preparando Y en, en parte en cu por culpa de estos dos invitados que tenemos hoy Fernando Martínez Lainez Buenas noches, don Fernando Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Raro sacarte a ti de casa, de casa a estas horas, ¿no? Bueno, no es muy frecuente, pero bueno, tampoco... Te agradezco que estés con nosotros tampoco en el espacio en blanco raro. Déjame que te presente, escritor eh, Ganaste el quinto premio al GABA de investigación histórica y se Histórica ¿Sí? en un libro llamado sí, sí. Como lobos hambrientos uh -huh. Has escrito acerca de eh, la guerra de la independencia mm -hmm. eh, ¿Pertenecías al servicio internacional de la agencia EFE? Sí, estuve trabajando 20 años en servicio Y has estado en varias repúblicas soviéticas Has sido reportero, guionista de televisión Has estado por América, Asia, China, Rusia, Cáucas, Europa Te has dado unas cuantas vueltas, ¿no? De la edad, sí, en, en Cuba y en, y en Buenos Aires también ¿Y por qué te interesa ese periodo de la historia? ¿O esta historia última? Mmm nos referimos a la presencia española en sí. enro pues primero porque creo que es una, una gran injusticia histórica que que el, que no ha sido valorada en prácticamente ningún sitio pero es que además eh, un poco lo que me movió que nos movió a escribir este libro junto con carlos canales pues fue la, la ignorancia el vacío enorme de Eh, sobre unos hechos que son trascendentales, decisivos, no solamente para España, sino sobre todo para para los propios americanos ¿no? uh -huh. y bueno, el, el vacío este de conocimiento que por desgracia todavía todavía existe pues dentro de nuestras posibilidades intentamos rellenarlo ¿no? ¿Hay mucha gente que no sabe esta historia? Pues sí, la verdad es que sí, pero vamos mucha gente en, en España, empezando por España, España claro, Muchísima, eh, gente, <risa> muchísima <risa> gente Ese era el libro anterior que habíais escrito que se llamaba Eh, banderas lejanas el último que habéis sacado las reglas del viento ¿no? sí, la regla del, del, del viento de, sí, de, ah, de, de, de Carlos, Carlos Canales creo. De el último que he sacado se titula la guerra del turco y es una historia del enfrentamiento de casi 200 años casi dos siglos en el Mediterráneo entre y en Centro Europa entre España y el Imperio Otomano España ya. y los turcos queréis desempolvar la, la historia Carlos Canales buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué decir? ¿verdad? hablábamos ahora de que que somos muy mayores que ¿Qué vas Vamos a ser mayores? ¿Era el primer programa que después el, el primer el programa de que yo he estado en el radio fue un programa tuyo. Todavía me acuerdo de aquello calle de Bolivia. Sí. El problema es que han pasado 20 años ya. Gracias a Dios que han pasado 20 años. <risa> Efectivamente, han pasado 20 años. Pero era mi es que hace el... tiempo que nos conocemos. Y bueno, pues un placer como siempre estar y, contigo. Y tal. lo que nos queda. Déjame que te presente. Abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, escritor. Has escrito junto a Jesús Callejo Duendes. Eh, la trilogía Seres Mágicos de España y Seres. Y lugares en los que usted no cree Eres ilustrador eh, Diseñador gráfico e informático Miembro de la asociación napoleónica Y ahora estás en un proyecto en Que se llama Edge Cleaver sí, es, una, es, es una revista de historia Es una revista de historia que lo que pretende Es dar una forma de enfoque nuevo A lo que habitualmente se hace en todas partes Y presentarlo de una manera distinta Es un sistema multiformato De manera que la revista no se hace como las que podíamos comprar en un kiosco Se puede comprar en un kiosco, vamos Pero a, al mismo tiempo Existen versiones m, paralelas que incluso en algunos casos llegan al, al extremo de alcanzar la suscripción a medida para un solo tema. Eh, tiene también varios formatos digitales, funciona en iPads, en libros electrónicos, bueno, pocas una cosa veces, muy bonita. Pocas veces he visto a un tío como tú que sea tan multidisciplinario y haga cosas tan raras. Yo me lo paso muy bien. <risa> quizás eso se trata. Vives en Estados Unidos, ¿no? No, me, no, vivo en España, pero paso mucho tiempo allí. Si me, voy ahora, me voy ahora el uno. Bueno, estos son nuestros dos invitados... ...900-137-137... ...en -137, nuestro teléfono si queréis participar... ...nos vamos a descubrir partes de la historia... ...de las cuales no teníamos ni idea. Para los europeos de su tiempo... ...no hubo sombra de duda... ...durante más de 150 años... Entre 1534 y finales del siglo 17 los tercios españoles fueron las mejores unidades militares del mundo. Tres siglos después de su desaparición, todavía los especialistas de hoy comparan los tercios de infantería española con las legiones romanas y las falanges macedónicas. Los tercios fueron las grandes unidades de infantería... ...generalmente española... ...de los ejércitos del rey católico. Eran sólo un porcentaje pequeño... ...de los ejércitos multinacionales de los Austrias... ...pero encarnaban su núcleo duro... ...la herramienta decisiva... ...que forjaba la victoria... ...o conjuraba las amenazas. ¿Qué fueron los tercios... ¿Cómo nacieron? ¿En qué consistían? ¿Cómo vivían y morían las unidades de infantería más potentes y famosas que tuvieron los ejércitos del rey católico? Nuestros invitados tienen respuestas a estas preguntas. Vamos a empezar la historia, si os parece, por esos tercios, ¿vale? No he dicho antes que sois caballeros del sectado. Somos caballeros Somos. del sectado. En esta mesa redonda hay tres caballeros del sectado. Cuatro tenemos otro por ahí, lo cual es un placer. Fernando, ¿quiénes eran los tercios? ¿Cuándo nacen los tercios? Bueno, yo creo que la, la introducción que, que habéis hecho define perfectamente lo que eran los tercios. era las unidades de infantería selectas de, de la monarquía, de, de la monarquía o de España en, la, en los siglos 16 y 17. Y eran eh, una unidad, eh, ahora llamaríamos una unidad de élite, y era una, una fuerza siempre disponible, siempre presta a intervenir, que además intervenía en acciones tanto en tierra como, como en mar, porque muchos algunos de estos tercios estaban embarcados, permanentemente además, y, y actuaban, como digo, en cualquier, en cualquier situación, en cualquier emergencia. Eh... Sus orígenes Pues los orígenes eh, se remontan más o menos. podríamos decir que pumos decir que se remontan a la, a la época del gran capitán a finales de eh, principios principio del siglo principios del siglo XV el capitán la triste tenía algo que ver con ellos estaba algo hecho real me parece no está en esa época. Contreras se inspira un poco en el Gran Contreras Sí, es capitán, poco, el, el, lo, que es, lo que son las novelas del Capitán la, la triste, efectivamente pues tratan, tratan de esto de, de los tercios, los tercios. De, de, de, aunque yo creo que es un personaje eh, de sí, ficción, sí. claro lógico, pero volviendo a esto, eh, decía que, que al principio del siglo, del siglo XVI yo creo que el Gran Capitán eh, puede ser considerado el gran, el gran factor revolucionario de la, de la, del modelo de infantería española que luego se impondría en toda, en toda Europa. ¿no? Uh -huh. el, el esquema era en el fondo es un, era un esquema como digo revolucionario, porque combinaba las armas blancas y las armas de fuego. En una serie de unidades eh, eh, fragmentadas, muy ágiles que a la vez podían concentrarse también con mucha facilidad, que eran las compañías. Las compañías los tercios estaban basados en, la, en las compañías. la compañía venía a tener unos 300, unos trescientos hombres al mando de un capitán y entonces bueno, pues eh, eh, tenían como, como eh, forma de actuación eh, funda, eh, o como armas fundamentales la pica y el arcabuz la pica era importantísima en, ese, en, en esa época porque era el arma prácticamente decisiva frente a la caballería que había sido el arma decisiva hasta, mm. hasta el siglo, hasta principio del siglo XVI ¿no? ¿Dónde luchaban? ¿En qué, en qué partes de, del mundo luchaban? Lucharon en muchísimos sitios, en Europa prácticamente, en toda Europa Lucharon en, bueno, en Francia, lucharon en los Países Bajos, lucharon en Alemania lucharon en norte de Italia, lucharon en el sur de Italia lucharon en, en el norte de África lucharon en Centro Europa, incluso lucharon, llegaron a luchar en, en América también, porque eh, en la conquista, por ejemplo, cuando los cuando los holandeses conquistaron Recife eh, en el siglo el siglo a principio, del siglo XVII ya, uh -huh. pues bueno, pues los españoles es una, una una unidad o un crédito español pues, tuvo en desalojarles de, de allí de de Recife y a intervenir los tercios, intervinieron también en algunos otros sitios incluso de, de Asia. La, la fama de los tercios llegó a ser tal que España se planteó conquistar China el, a principios del siglo ¿Sí? de, a, hacia mediados del siglo 17 enviando 1200 soldados, o sea que fue una, una especie de, de proyecto que no pasó de eso de ser un proyecto. Pero bueno, se consideraba que, bueno, por 1.200 soldados ahí en China... ¿Suficiente? Pues bueno, wow. podría ser suficiente, por lo menos para establecer una cabeza de puente lo suficientemente sí, grande, no. como para luego ir <coughs> eh, ir avanzando ya con más con más refuerzo. Tiene un perturbadillo que se llamaba Álvaro Sández, que se lo propuso claro. a Felipe II. Claro. Y Valerio segundo que era un tipo prudente, <risa> decidió que bueno, lo mejor no probar. Pero eso da idea de hasta qué buena sí, sí. confianza, hasta qué punto digamos existía esa confianza en la, en la infantería española sí. que se consideraba capaz de ir con los milombres a conquistar a conquistar China, ¿no? En aquel tiempo era un grupo de élite, digamos, reconocido, como decía, como las legiones romanas. Sí, ha habido claro, dentro de la historia militar ha habido unos cuantos grupos de élite muy famosos, las legión romanas que has citado. Eh, bueno, la caballería de Gengis Han, por ejemplo, eh, este otro que, el, eh, que estamos diciendo, la falange macedónica, uh -huh. eh, bueno, pues eh, la, la, legión, eh, la legión francesa, eh, estamos hablando de unidades muy, muy, muy selectas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el caso de los tercios, no, eh, eran unidades, eh, como, como bien se ha señalado en la introducción, formaban parte de un conglomerado mucho mayor que era el propio, el propio ejército de la, de la corona española en, ese, en esos momentos lo que pasa es que efectivamente eran eh, la unidad de choque digamos, más, eh, de más confianza porque además Eh, los tercios no eran solo españoles en el sentido de que había tercios españoles había tercios eh, de italianos por ejemplo también, había tercios de alemanes aunque en los tercios alemanes se llamaban regimientos, pero bueno, venía a ser prácticamente uh -huh. lo mismo lo que, lo que ocurre es que todos estaban, digamos, englobados y todos estaban pagados por, lo, por la, la gran potencia española que era la gran, que, que era entonces la gran potencia que era entonces España ¿no? yeah. entonces eh, eh, el, el, tanto para Carlos V como para Felipe II en la fuerza que, que en la que, en la que descansaban digamos o la que, o la, que, la que tenían más segura eran precisamente los tercios españoles porque estaban convencidos de que eran los que luchaban con más eh, digamos de manera menos interesada porque en el fondo muchos de esos otros tercios pues luchaban prácticamente por la soldada en muchos casos ¿no? te iba a preguntar ¿de qué vivían? ¿cómo se les pagaban? ¿eran como mercenarios? ¿de lo que conseguían el botín se lo repartían o cómo era eso? no, no, no. en el caso de los, de los tercios españoles no eran, no eran mercenarios porque ellos estaban imbuidos de la de la idea nacional en ese momento Y además, eh, eh, uh -huh. lo que sí estaba claro es que soldado viene de soldada y ellos eran muy celosos de recibir esa, esa soldada. Cuando uh -huh. esa soldada no se... Eh, incul... bueno, de hecho, esas, eh, ese sueldo que se les pagaba, que era relativamente pequeño, ese sueldo que se les pagaba, en muchos casos pues se demoraba muchísimo tiempo y entonces eh, cuando eh, llegaba un momento que ya pues el soldado, porque hay que, hay que también tener en cuenta que el soldado de aquella época se alimentaba y se vestía con sus propios medios ¿No se lo daba sí. el ejército? El, no, no, no el sea, eh, por ejemplo la uniformidad no existía la ropa tenía que comprársela a cada uno por su cuenta ¿Las, incluso, armas, ¿las armas también? ¿Eh? ¿Las armas también? Incluso las armas en muchos casos eh, aparte de, de, de, de la, lo que pudiéramos llamar el armamento mínimo Luego eh, uno podía tener una mejor espada o podía, o podía tener una pica mejor o podía tener o podía tener un, una daga y eso todo eso tenía que adquirirlo el sus, sus propios medios también ¿no? y, y la ropa no digamos Entonces, la comida la comida se descontaba por supuesto religiosamente de la, para, del sueldo que se le daba. pero bueno evidentemente cuando no se le pagaba se, se le tenía que seguir alimentando y se le tenía que seguir armando y tal mm. pero cuando se le pagaba se le descontaba en muchos casos de, de, de, esto, de esto que estamos diciendo entonces cuando, cuando llegaba un momento en que, en que no el, el, el dinero era o sea las pagas eh, escaseaban de tal manera que el soldado se veía mísero y se veía pobre y se veía desarrapado entonces bueno pues en muchos casos se sublevaban ¿no? yeah. y entonces bueno los, los motivos de los tercios pues fueron, fueron terribles fueron famosos y por, precisamente porque ya hay o sea, aunque es verdad que incluso en, en cuando se revelaban cuando se sulevaban contra los eh, nunca contra el rey ¿eh? siempre era contra los mandos ellos siempre sacaban que la, eh, que la causa era de los, de los pagadores o de los capitanes o de la gente digamos que rodeaba a los mandos o al, o al mando, pero nunca directamente contra el rey ni contra la bandera ¿no? yeah. entonces bueno, pues en esos casos y como digo la, la, la, la, eran, eran terribles porque sabían que en muchos casos también las represalias eran durísimas mm. eh, el, el, el, el, eh, había habilidades que prácticamente Eh, de, eh, eran diezmadas y se acaba se ahorcaba muchísima gente cuando se consideraba que la rebelión dependía tal, de lo que el rey decidiera o de lo que decidieran los, eh, los, los generales que mandaban eh, en ese momento es el ejército ¿no? uh -huh. pero como digo los eh, deseos se jugaban mucho y las represalias eran, eran muy duras y bueno pues era una manera era también una manera de, de protestar digamos no, no hasta cuándo hacer... hasta cuándo duraron hasta, en la historia hasta qué tiempo los tercios prácticamente se extinguen con la llegada de los borbones. En 1704. Con la llegada de los borbones en 1704. Pero, pero ya, digamos, eh, durante los 30 o 40 últimos años del siglo XVII, eh, los tercios ya eh, habían entrado en un periodo, digamos, eh, de franca decadencia, no en cuanto al, al valor de los soldados, ya, sino en cuanto a los, a los medios, que iban siendo cada vez más eh, más escasos. Las unidades, por ejemplo, ya eran, eh, como he dicho antes, las compañías e, en, en época de en la época eh, floreciente, digamos, de, de los tercios, pues erann de 250, 300 y tal y al final llegó a haber compañía de 15, de 15 hombres o de seis hombres. Decir, que, que era un, eh, llegó, un, un, llegó un momento en que el, el ejército se fue consumiendo digamos, lo mismo, al mismo tiempo que se consumía. La, el, la potencialidad o la potencia, tanto en el aspecto económico como en el aspecto social y demográfico de España mm. pues eso claro, tenía una, tuvo una su repercu repercusión en, en el ejército como es lógico, ¿no? entonces ya España llegó un momento en que no tenía hombres para abastecer eh, a, a los tercios ¿no? esos son los primeros pasos 2 y 28, 1 y 28 en las Islas canarias seguimos adelante contándoos más historias de españoles por el mundo, ya veréis que es sorprendente Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El espacio en blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos. ...en gran parte desconocida por los propios españoles... ...la gesta de la exploración, conquista y defensa... ...que llevó a cabo España... ...en lo que hoy son los Estados Unidos de América... ...supone un acontecimiento histórico capital. Durante 300 años... ...soldados, navegantes, misioneros... ...colonos y descubridores al servicio de España... ...plantaron sus banderas en fuertes, poblados, misiones... ...y ciudades repartidos por toda América del Norte... ...desde los límites de México... ...hasta la frontera canadiense y Alaska. Los españoles fueron los primeros europeos... ...que avistaron el Cañón del Colorado... ...cruzaron el río Mississippi... ...atravesaron las llanuras de Kansas... ...se internaron en los desiertos de Nevada o fundaron ciudades como Los Ángeles, Santa Fe o San Francisco. Mucho antes de que Estados Unidos existiera como nación, España había conquistado ya el Far West y combatido o pactado con las principales tribus indias que luego el cine de Hollywood haría famosas. Desde Florida a California, las enseñas hispanas, ...bondearon sobre un enorme territorio... ...que tuvo que ser defendido... ...con escasísimos recursos. Rescatemos del olvido... ...una parte de nuestra historia... ...nuestros invitados nos ayudan. Nos vamos... ...nos vamos a América 900... ...137-137... ...nuestro teléfono por si queréis intervenir... Eh, yo no sabía que habíamos estado en tantos sitios Yo soy el primero que me declaro absolutamente ignorante eh, Curioso, en vuestro libro Banderas Lejanas Esos dos mapas desplegables que puedes tener delante Mientras vas viendo los lugares No sé por dónde empezar ¿Cómo llegamos a, bueno, llegamos a América, Colón? Y luego, ¿cómo llegamos a Norteamérica? ¿Cómo sí. fuimos llegando allí? Pues eh, llegamos eh, pura y simplemente por, por ambición Y sede de conocimiento Que es una cosa muy bonita ¿Sede de Hay... conocimiento o sí, sede sí. de oro? No, no, no solo de oro De mucho más lo del oro es cierto que es, es fundamental, sobre todo a partir del éxito de Cortés, que crea una especie de ilusión gigantesca de que lo que se puede conseguir ahí no tiene parangón con las riquezas eh, que se han podido encontrar en otros momentos de la historia. Eso es verdad. Y condicionó gran parte de las expediciones en América, por ejemplo la de Vázquez de Coronado, en busca de las legendarias siete ciudades de Cibola. Algo muy típico de este programa. Pero eh, hay una cosa que quería comentar para que luego Miguel, eh, Fernando haga alguna observación. Siempre se olvida un detalle, pero además de verdad, lo digo siempre que hablo de banderas lejanas, se olvida eh, una cosa que es que da la sensación a mucha gente de que España hizo lo que hizo como por casualidad. Y eso no es verdad. Esto fue el trabajo de decenas y decenas de años de esfuerzo, de navegantes, cosmógrafos, ingenieros náuticos, exploradores, gente que era el, en aquel entonces el, el top de la cultura del mundo, de la cultura científica, e intelectual del planeta. Personas que sabían eh, perfectamente lo que buscaban y lo que querían y que tenían un nivel eh, de conocimiento sin parangón. Voy a poner un pequeño ejemplo, sí. y luego pasamos otra cosa. Eh, hay una navegación muy desconocida, probablemente si preguntamos a la que prácticamente ya no sabéis quién es, que es la de un navegante portugués, llamado llamaba Esteban Gómez, aunque trabajaba para España. Había estado en la expedición de Magallanes, pero regresó. Debería tener algún buen enchufe en la corte, aparte de ser un buen navegante, y el caso es que el rey Carlos I, el propio emperador, Y la corte le encargaron un viaje, un viaje secreto para el cual le construyeron un barco especial en Coruña, una carabela muy especial oceánica, específicamente diseñada para poder entrar en estuarios, ríos, y le mandaron a hacer una navegación de exploración en el Atlántico Norte. Él, partiendo de Coruña en un viaje en línea recta, acabó obviamente en Nueva Escocia, lo que es Canadá, y desde ahí bajó, a lo largo de la costa, hasta Florida. Desde Florida, territorio que ya conocía, volvió a España, un pequeño triángulo. Bueno, en ese viaje estudió ensenadas... Ríos, costas, desembocaduras, miró profundidades, estudió los vientos. La gente, de hecho, fue la primera persona que entró en lo que hoy es Nueva York. Lo llamó el río de Santa María. Cuando volvió a España, le dio a su país durante 50 años el monopolio y el conocimiento de la navegación del Atlántico Norte. Él supo, sabía desde entonces cualquier navegante español, por pues eran informaciones secretas, que los ritmos de los vientos del Atlántico Norte seguían algo muy parecido a los esquemas que había en el resto del planeta interpretó por primera de manera correcta la corriente del Golfo, el Gulf Stream que había sido descubierto por un piloto español por Alamillos unos años antes y descubrió también las mejores formas para coger lo que eran las vueltas inversas es decir, las formas de navegar con viento favorable eh, desde, desde el oeste hacia el este, es decir, hacia Europa para aproximar los tiempos de navegación y abrir el camino a lo que luego fueron las rutas de los galeones de Indias Bueno, ¿Cómo se ha olvidado, llamó, ¿cómo se Esteban Gómez, pero se ha olvidado que durante 50, 50 años, medio siglo, España tuvo totalmente el monopolio de la navegación, desde las costas de Terranova hasta la Patagonia y todo el Atlántico. Entonces, esto no surge nunca por, por un hecho casual, surge a base de esfuerzo de trabajo y de imaginativa invención y ciencia. Y decirme, sí, perdona, Fernando. No, no, eh, que, corroborando lo que, lo que decía Carlos, eh, tiene eh, esta especie, digamos, de, de eh, insistencia en el caso de, de, la, de la exploración tiene su equivalente también en el caso militar, por ejemplo. Es decir, la, el, los tercios, el aparato militar español llega a ser tan, tan, tan importante y llega a ser, digamos, tan eficaz precisamente porque también hay una serie de, de, de tácticos de capitanes de ingenieros, de artilleros, sí. de gente digamos dedicada a la milicia, o sea, estudia el trabajo. Que ¿no? tenían perfectamente estudiado el trabajo, es decir, los tratadistas militares del siglo 16 y 17, de los cuales la mayoría eh, de los españoles ignoran casi todo, eh, son son numerosos, y hay muchísimos y han quedado muchísimos trabajos, uh -huh. y, y por ejemplo, tanto en el, el, en el en el aspecto de la de la, de la artillería como en el aspecto de los sitios como el aspecto del movimiento de las tropas el aspecto de, de las formaciones pues todo esto claro era una maquinaria que como digo podría pues a ser un poco el equivalente de lo que era la de lo que era eh, la, la ciencia o, o, o los datos científicos que manejaban los navegantes y los exploradores y tal porque en uh -huh. definitiva Eh, ...la guerra tiene también su aspecto técnico, ya. por supuesto. Nos fue una pregunta si los españoles llegaron a Canadá... ...ya has dicho que sí luego sí. vamos a contestar más. Uh -huh. ¿Por qué se olvida todo esto? Es decir, eh, ¿hay como, un, como una conspiración para que no uh -huh. se sepa... ...que los españoles fuimos los primeros que estuvimos allí... ...por parte de ingleses, holandeses, franceses? No, los, no solamente no hay una conspiración... ...sino que la causa del olvido es una causa muy interesante y es que la causa del olvido tiene en parte responsable a la propia España y la gran desgracia del siglo XIX español es decir, cuando España entrega sus últimos puestos en, en Florida y California en California a los mexicanos, en Texas y en Florida a los propios Estados Unidos porque en Florida la transmisión se hizo directa entre los norteamericanos mmm, España acaba de salir de la guerra de independencia y estaba metida en las guerras de, de emancipación de toda América Latina de lo que hoy es, son las naciones que van desde Argentina hasta México Y esto significó una especie de eh, abandono de la idea de que España había sido la dueña soberana de medio mundo. Entró en una decadencia muy profunda que unida la leyenda negra nos fue como apartando. Sin embargo, es curioso porque si por ejemplo viste Estados Unidos... Sí Depende de lo que quieras visitar Pero por ejemplo A me estaba acordando ahora mismo Que en, en los Por ejemplo en Mobile Por ejemplo en Alabama Ya ves Un estado sureño profundo pues En Mobile en, en los barcos Los barquitos que llevan De, de palas De ruedas que, de, Como los que salen las películas Que que, que bordea la costa del río Todos llevan la bandera de España Y de Castilla y León No me digas Sí, sí, por supuesto Entonces y está lleno, es decir, en, la, en, la, en los parques los nombres de los parques, Plaza España Plaza de la Constitución, Plaza del Rífero VII ves las banderas ves, ves la bandera de España constantemente una y otra vez entonces eso ocurre en, en muchísimos sitios los coches de policía de las películas de Los Ángeles salen constantemente nunca se ven de cerca pero si alguien se fijara, verá que aparte de poner la famosa frase de proteger y servir hay un escudito y si un español lo ve, dirá Ostras, si están los castillos y los leones de Castilla y León, efectivamente, están los castillos y los leones de Castilla y León en los coches de policía de Los Ángeles. Sí, ¿eh? sí, claro. Entonces, la, la autopista principal, aunque a nadie le importa, se llama Camino Real. Entonces, estos detalles están son constantes. Pero no solamente no los ocultan, sino los ponen a la vista de todo el mundo. El problema es que todo el mundo ignora eso. O sea, no le da ninguna importancia. Nadie se pregunta por qué eso es así. Entonces, por ejemplo, cuando estás en la calle principal de New Orleans, en, en Bourbon Street, Borbón es sí, que a todo el mundo le suena la bebida en realidad es el rey Borbón, es Borbón en francés entonces la calle Borbón tiene unas plaquitas con el escudo nuestro y pone claramente cuando está Cuando Nuevo Orleans pertenecía a Corona España, esta calle se llamaba y te pone el nombre. Y está toda la zona antigua con el antiguo nombre de la nomenclatura de las calles cuando Nuevo Orleans era español. Bueno, pues es constante. Puedes encontrarlo en Florida, en Alabama, en Louisiana, en Texas, en California, en Arizona, en Nuevo México. Donde quieras, la huella sigue presente. El problema es que todo el mundo la ignora al pasar. Es decir, eh, los, cowboys, los cowboys de las películas, prácticamente toda su indumentaria tiene un origen español. ¿Sí? Desde el sombrero de la hasta las espuelas anchas. Desde, los, desde la, la forma en la, que, en la que... hasta la forma de la silla, el chaleco, todo. Es decir, ¿Por qué se ha perdido esto? Pues no lo sé. Probablemente por un poco de desidia. Desidia nuestra y la gran desgracia, como he dicho, de nuestro tremendo siglo XIX y el, y el, el mal comienzo del siglo XX que nos hizo perder nuestra posición en el mundo y que no se debemos olvido. Hay una cosa alucinante para mí, que es que eh, España se march que te, prácticamente controlaba pues eh, eh, Ter no, dos tercios dos tercios de, sí. del continente americano, resulta que se, se marcha de allí en eh en en 10 años prácticamente uh -huh. sin dejar absolutamente nada, ni un centímetro de ni un centímetro de tierra. No perdió ni un metro, es verdad. Sí. Bueno, Pero, eh, ahora mismo, todo esto de América para los americanos no es verdad. Es decir, si te fijas, hay, los ingleses todavía tienen islas en el, en el Caribe. Los, o sea, es que los holandeses tienen, tienen también territorios en, en América. Francia, la única colonia que creo que, que, que oficialmente reconocía de Francia, está en América, que es la Guyana. Y, y, el, eh, y los británicos tienen también islas en el Caribe. Es decir... Que, eh, eh, a la hora de la verdad resulta que España no tiene ni una pulgada ni un centímetro cuadrado de, de territorio en América cuando eh, los países que lucharon contra España para el, vamos a hablar ya claramente para expulsarla de, de América, pues eh, que el que mayor el que menos, se se ha sido un trocito todavía por ahí. Y allí. sin variar más que una, una cosa que la gente olvida y es que España no cedió ni un metro. O sea, cuando España da independencia en México obtiene su independencia, la independencia mexicana es muy curiosa porque es la única independencia en la que el ejército real ganó la guerra. Simplemente se cambia de bander y se construye en un país. O sea, es así de sencillo. Sí, sí, ¿Se sí, se sí claro. Donde? Eh, sí, claro, cuando cuando se produce el golpe de riego, los conservadores que es el ejército real, realista mexicano que ha ganado la guerra, al ver que los, que los liberales dan un golpe en España, se, se crean, llega un acuerdo con los independentistas y se fabrican un país. Pero es cierto que España no había perdido ni una pulgada de territorio y México pierde esa herencia en solamente 40 años. Esto es un tema que también es importante porque el caso, por ejemplo, de, de Florida, nosotros en el libro decimos que cuando se entrega, cuando se baja la bandera española en la Plaza de San Agustín en 1821, es decir, hasta el año 2055, esto es importante, Florida, Miami, por buen ejemplo, 2055. hasta el 2055, Florida ha sido más tiempo español que norteamericano. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, todavía les queda unos cuantos años. Bueno, pues cuando se baja esa bandera, que es la última que se baja en la costa este de Estados Unidos, claro, antes que la pérdida del último trozo de Nueva España, habían caído... ...Nueva Francia, Nueva Holanda, Nueva Suecia Nueva Inglaterra... ...es decir, fuimos los últimos en irnos... ...los últimos que, que aguantan hasta allí... ...sin embargo cuando nos echan de América... ...nos echan ellos mismos... los norteamericanos al echarnos de Cuba y Puerto Rico... ...y nos borrieron completamente el continente... ...que es el, el factor curioso... ...de cómo el que más aguantó y estuvo más tiempo... ...es el único que no tiene nada... Bueno, hace ...tengo un montón de... de preguntas, os aviso... ...que ¿eh? claro, podéis no, hablar... ¿eh? Podéis no, hablar? No, ya, la vida. ...hace cosa de veintitantos años... ...estando yo en, en Rusia... Me enteré por la solidaridad que España y Rusia estuvieron técnicamente en, ¿En guerra, guerra sí, sí. Durante, una, durante una temporada pequeña y corta, pues precisamente porque hubo un encuentro, se produjo un encuentro entre los rusos y los españoles en las costas de California. Los rusos bajaban desde el norte y claro, se encontraron allí en California con, con los españoles. Bueno, esto en un país como Rusia, tampoco hay demasiada inquietud por este tipo de, por, por la cuestión eh, americana, Pues resulta que había dado origen ya a óperas incluso en, en, en Rusia y, se, y había una, una bibliografía bastante es. nutrida sobre, sobre este tema y yo estoy seguro que en, esa, en ese momento en España no habría ni 10 personas que sabían que, eh, que los españoles y los rusos Voy ¿sí? a contar una acta humana muy curiosa eh, Miguel, bueno, Fernando le conoce porque además coincidimos en una comida en Ávila el rector de una universidad muy importante de Estados Unidos se llamaba Menlo, el Menlo College es una de las universidades de derecho y economía más más, más más conocida de Estados Unidos. Eh, es pequeñita, pero está en el, al lado del Silicon Valley, en una zona riquísima de California. El rector era de origen español, Carlos López. Murió en marzo del año pasado y mi, Fernando y, y yo comimos con él en Ávila y nos contaba una historia preciosa en relación con lo que acaba de decir Fernando. Él, él era, vivía en el pueblo que llevaba el nombre... De su fundador, que era un antepasado suyo Que era Atherton Y en Atherton, porque a pesar de, de su apellido Carlos hombre y, y, y su apellido López Tenía también parte sajona Y una de sus bisabuelas había fundado el pueblo en el que él mismo vivía Y él era el último de los californios porque, desgraciadamente, sus hijas, que sí. tienen mi edad, ya no hablan español. Sí, o ¿Se dice californios? Sí, ellos llaman a sí mismos californios, californios, ellos, los originarios. Entonces, eh, sus hijas, fíjate y qué pena, ya no hablan español, pero la han mantenido durante 200 años para perderlo ahora. Y, bueno, es muy curioso porque, contaba una anécdota precisamente sobre eso. Una de sus antepasadas había escrito una, no, una novela sobre la historia que cita Fernando. Es que un conde ruso, el conde Rezanov, que es el encargado de ocupar California del Norte que fundó una factoría llamada, bueno, después sus sucesores fundaron una factoría cerca de San Francisco que se llama Forros y se conserva se conserva perfectamente pues se enamoró de una chica española que estaba con Chita Arguello cuando estaba en San Francisco hija del que era la hija del gobernador entonces se prometieron en matrimonio y Rezanov fue a San Petersburgo a informar al zar de lo que había hecho pero murió en Krasnoyars en un accidente y como la, en, como la, no, como la canción de Serrat se quedó esperándole toda la vida, Conchita Arguello Conchita Arguello murió en un convento convertida en monja, cuando ya California era parte de los Estados Unidos, y sobre su historia de amor se hizo todo una, una, una novela que en Rusia se convirtió en una ópera eh, Pregúntanos, dicen, ¿eh, ¿los españoles llegaron a entrar en contacto con los indígenas de las praderas eh, sius, apaches, etcétera? Con todos Con todos, con todos. Con todos. de hecho el, el, la posición española más al norte en el centro de Estados Unidos estaba en Dakota del Norte es el fuerte fortificado René Leusum. Estaba muy cerca muy cerca de la frontera de Canadá. Es decir, los españoles, en el caso de los, del centro de Estados Unidos, tuvieron dos vías de penetración. Una más moderna, que es a partir de la obtención de Luisiana, que fue subiendo por el Mississippi y el Missouri, y una secundaria, que es más antigua, que eh, tenía dos, dos, bases, dos ejes principales lo que se llamaba el Camino Real de Tierra Adentro, fíjate el nombre más bonito, uh -huh. que iba desde Chihuahua hasta Santa Fe, Nuevo México, y luego Taos, en las montañas ya de sangre de Cristo. Sí, por pues hecho, en, en, ya en Colorado llegó a ver un pequeño fuertecito español, Fuerte talpa Alpa, y eh, uno un poco más al este, que eran la, las líneas de penetración para intentar bloquear a los franceses a principios de los siglos... Dieci, al principio, mediados del siglo XVIII, que llegaron hasta el mismo centro geográfico de los Estados Unidos. Entonces, realmente, los españoles, aparte de, de tener relaciones amistosas o, o, con, o, o bueno, o enemistosas, porque dependía del momento, pero llegaron a tener contacto con todos, con los piens negros, los, sus, los comanches, los... bueno, la palabra comanche es española, es una adaptación del nombre de, los propios, de la propia tribu india que se fue desplazando desde el norte y que contacta por primera vez con los europeos en lo que es el norte de Nuevo México, los españoles, a principios del siglo XVIII. Entonces, los apaches, por supuesto, eran enemigos tradicionales de todo el mundo, incluyendo nos a nosotros. Sí. Yeah. Pero eh, incluso los Sioux las, las, las, las, o los Cheyennes, las tribus llamadas de la Parada del Norte, tuvieron contacto principalmente a través de los puestos comerciales españoles del Missouri. Eh, de hecho, durante muchos años el principal puesto europeo que existía en el centro de lo que hoy es Estados Unidos, Fuerte Arkansas, que los españoles recogen de Francia, se mantuvo en manos españoles hasta 1804 antes de pasar a dar más pasos hacia el más al norte es cierto que los españoles llevaban perros que luchaban contra los indígenas y les mordían en cierto sitio como decían las pelotas concretamente se utilizaron como arma de guerra los perros de guerra pero además causaban mucho bastante pánico a los a los eh, indígenas a los no hijos, habrían a los visto meses. supongo perros eran mastines ¿De, ¿De, de ese tamaño no porque en México sí existían perros pero eran claro, creo cre que los utilizaban para comérselos se los ¿no? comían o sea, sí. y eran perros pequeñitos Entonces, mm. claro, estos mastines eh, de aquí de la, de la península que se llaman, los mastines estos castellanos y y del, del asturiano de, de, eran perros enormes eran perros <risa> una cosa graciosa y, y eso claro, eran perros era más feroces verdaderamente, ¿no? entonces bueno pues era como un, un perro, de iba a casi como un tigre <risa> para, los, para, los, para los indios que se comían a los perritos que tenían perros, imagínate lo que, lo que representaba la aparición de un mastín leonés, que encima llevaban armaduras iban ¿eh? protegidos con carcasa sí, sí, incluso metálicas, pero principalmente de cuero con pinchos, una cosa muy curiosa en la armería real de Madrid se conservan dos armaduras de perro por parada pero las que usaban en América eran más complejas, eran como, parecían sacados en los anillos, una cosa muy rara. Pero es, es curioso porque es como, como la pesadilla que tenía siempre el gato silvestre en los dibujos ánimos de, de la Warner que el ratón al que perseguía se le convertía en un canguro y era un ratón gigante. Pues imagina la sensación que tenían los indígenas mexicanos que tenían perritos chiquititos a los que se comían cuando se encuentran por piedad con un, ma, un mastín del páramo leones. Nos dicen que Alfredo, desde una isla, la isla Galveston cercana a Houston nos sí, ha llamado está enfrente sí eh, te pregunto también si San Antonio de Texas lo fundaron los Canarios sí, rápido porque tenemos Canario 1718 eran Canarios y Galveston debe su nombre al que era gobernador a Bernardo Gálvez Galvez de Galveston Galvez. es Galvestown la ciudad de Galvez ya os imagináis cómo serían sí. españoles salidos de, de aquí ir, sí. cómo serían los viajes en ese tiempo Por esas praderas y por esos lugares. Debe ser tremendo, Corroso. ¿no? Vaya gente, ¿no? Pues eh, sí, de real, realmente parece gente salida a otro planeta. Yo creo sí. que tienen poco que ver con, con los españoles actuales, incluso, claro. incluso físicamente, ¿no? Porque cuando hablan, por ejemplo, de la resistencia de esta gente... A, a las marchas a, a, al alambre a la sed a cabeza la un poco pues, pues, realmente te quedas alucinado no te quedas mensaje eh, que, que estamos hablando de gente de, de otra galaxia casi uh -huh. no y pero bueno es real ahí están los datos están los documentos y está Fíjate, miguel hay una anécdota hay unaécdota que una historia contamos de una cosa que los españoles llamaron la guerra de la roca en la fundación nuevo méxico en la parte norte al camino real de tierra dentro que fue una rebelión masiva de los indios de la zona y España se vio obligada a conquistar una ciudad que habían creado unos indios que se llamaban Los Queres, una, una variante de los indios pueblo que es una ciudad que está construida, todavía se conserva, se llama Coma y está construida sobre un, un, un risco, un cerro de estos que se ven en las películas del oeste en la parte de arriba tenía mil años de antigüedad, es una ciudad bastante notable bueno, lo que ocurrió ahí, yo cuando, mi, Fernando y yo cuando vamos a, a, a presentaciones o a, decimos que eso no lo contamos, yo me niego a contarlo porque la gente no se lo cree o sea, es imposible creerte eso. ¿Cambiamos el plan? Cuéntanoslo ya. Es que iba a ponernos otra cosa, pero ya cuéntanoslo, venga. Es decir, la, la, la pequeña colonia española de Nuevo México estaba formada simplemente por una pequeña ciudad en Santa Fe que estaba a miles de kilómetros, miles de kilómetros de los asentamientos españoles más al norte en aquel entonces en México que estaban todavía poco más al norte del Valle Central. Entonces, cuando se construye o se crea la pequeña colonia de Nuevo México Eh, hay un momento, eh, se pensó que se podía llegar a un acuerdo con los indios de la zona pero bueno, finalmente hubo los, los indios claro, con cierta lógica se niega a aceptar a los, a los invasores o a los colonos que están metiendo ganado, ovejas eh, vacas en sus territorios que se desplazan libremente a través de unos bichos muy raros que se llaman caballos no los, los, conocían, ellos, no los caballos. conocían, entonces les molestaba mucho pero llega un momento que se produce una rebelión eh, claro, para acabar con la rebelión el ejército de Nuevo México, español, tenía 70 personas y eran los enemigos puede que fueran 40, 50 .000 en un territorio dos veces más grande que España entonces, eh, y encima aparte de todo había que acabar una de dos o, a, o acababas con el núcleo principal de la resistencia que era coma o iba a acabar contigo, no había más historia entonces los españoles tomaron a coma en 1599 acaba de hacer ahora un aniversario por lo tanto y la toma de acoma, es decir, la conquista de ese risco de ese peñasco por un puñado de, de, de, de, de seres enloquecidos no hay nada igual en la historia o sea, sí. ni en una novela de ciudad ficción, es increíble 70 personas toman esa ciudad no, pero ¿cómo la toman? o sea decir, lo que hay que hacer para llegar hasta allí y bueno, todavía hoy ves esa coma y no te lo puedes creer, es imposible absolutamente imposible imposible bueno, de verdad que es, es todo, todas las historias que contamos o, o la historia de, del propio Cabeza de Vaca el mayor anda, an, andarín la historia probablemente del mundo o de, o de Hernando de Soto Y su búsqueda enloquecida de, a lo largo de todo Estados Unidos de las de las, bueno, de las supuestas riquezas de ciudades perdidas, o la búsqueda de Vázquez y Coronado que buscaba las legendarias siete ciudades de Cíbola, una especie de reino perdido en el centro de lo que hoy es Estados Unidos y que es el descubridor del gran cañón de Colorado, son cosas que es que de verdad no hay novela de aventuras que pueda escribir describir algo así eso se iba a preguntar si cualquiera de estos personajes españoles hubiera sido americano habrían hecho un libro una película y serían Uf, héroes absolutamente sí, increíbles igual. aquí Tenía... ni siquiera les conocemos porque pues, todo el mundo conoce a Vilo, el niño y en realidad pues, era un, un bandoleo gracias era un bandoleo casi de segunda las sí. últimas palabras al morir fueron en español y, ¿Sí? es, y es famoso en todo el mundo aunque imagínate si, si hubiera si hubieran tenido como tú dices en Estados Unidos hubiera habido algún norteamericano de esta talla, pues tendríamos, no, no la saga del Padrino, tendríamos miles de, de sagas sobre la historia de este personaje. ¿no? Déjame que siga preguntando cosas. ¿San Antonio lo fundaron los veteranos de Salamanca? Vamos a Antonio ver, San Antonio, una mezcla, vamos ver, San Antonio se, se, se crea para proteger las llanuras de Texas... Es uno de los intentos de intentar frenar la expansión francesa desde Luisiana. De hecho, el puesto más oriental que todavía existe se llama, llama Nacogdoches, que estaba en la frontera justo con, con la Luisiana francesa. San Antonio lo que es cierto que recibió... Es verdad que los vejaranos en general los salamantinos tuvieron un enorme... Una, el charro salamantino de una enorme influencia luego en el desarrollo del cowboy. Sin embargo, es cierto que los canarios, las familias canarias que formaron luego la aristocracia Patricia de San Antonio son allí muy importantes. no Sean, Eran muy poquitos, 18-18 familias que se consolidaron como lo que luego fue ...aristocracia de, del origen de San Antonio de Texas... Pero, ...eso es verdad... ...que se llamaba San Antonio de Béjar... Sí, sí, sí, ...de, bejar, sí. de ¿Sí? hecho lo llamaban... ...habitualmente le quitaban San Antonio en la época mexicana... ...le llamaban solamente bejar ...y luego cuando cuando Texas se convierte en República Independiente... ...dejó de usarse bejar y pasó a usarse solo San Antonio... ...varias preguntas... ...¿qué buscaban los mm. españoles allí? ...¿y hasta dónde llegan? ...¿desde qué fecha qué fecha están? 1800, eh, mm. sí. ...la última bandera se arriba en San Diego... ...en California... El 4 de abril de 1822. 22. Y empezaron a... En 1510, ¿no?, cuando llega sí, Ponce de... Sí, sí, sí. Más, a... o menos, ¿no? más o menos, ¿no? Ahora es el horas, horas aniversario, ¿no?, me parece, claro. Es un poco más de tres siglos, ¿no?, para entendernos. 300 años. ¿Buscaban pues, algo concreto, aparte...? Pues cada uno yo creo que iba buscando algo distinto. Eh, en, así, para resumirlo muy, muy sucintamente, pues podríamos decir que iban buscando <ríe> riqueza... Y honor ¿no? que no, no, no en aquella época era importante porque era poder y entonces bueno pues eh, iba buscando poder, pero, pero yo creo que al final eh, la gente que la gente llegó un momento en, en ese tipo de expediciones que estamos hablando y tal yo creo que la gente llegó un momento en que ya actuaba casi negáricamente como en las grandes marchas estas, había que seguir adelante, no se sabía muy bien por qué, porque en, en, eh, eh, eh, llegó un momento en que tampoco se veían riquezas, ni se veía que hubiera eh, grandes eh, beneficios económicos, y sin embargo se seguía, se seguía penetrando, se seguía entrando. Pues yo creo que es un poco el ansia esta descubridora, ¿no?, uh -huh. que, que es, un poco, va, va, es bastante inherente a la naturaleza humana, y en, y en aquellos españoles de aquella época estaba muy arraigada, porque, claro... Eh, eh, no hay que olvidar que en un siglo y medio Prácticamente España descubre medio mundo Entonces, bueno, pues se llegó un momento Lo que, lo que estábamos hablando ante de China Que parecía que es que todo estaba al alcance la mano que, que siempre se podía llegar más lejos Que siempre se podía intentar algo más eh, Bueno, yo creo que fue un, una... Visto, de ahora, visto con los ojos de ahora Pues fue una epopeya eh, Que, no, que no, te, no tenía tampoco... Grand visor de racionalidad que era mm, al principio es luego no lo que to, pasa to que minutos os sí, lo que pasa que digo al principio es luego no, pero sí que es cierto que las últimas exploraciones, las, sobre todo la, la costa noreste del Pacífico y las que nos hacen llegar hasta Alaska, esas estaban muy planificadas desde España, eran de un alto nivel científico, estaban acompañadas por exploraciones con estamos por ejemplo, hablando decho claro, que son claro, la, esas son ya de una época más moderna y tiene un concepto ya distinto claro, ilustra claro, exacto la, luta, Fíjate, claro. ma, la espina hay gente así que eran gente de un nivel cultural e intelectual. Y científico altísimo. Entonces, la expedición, y o político, porque uno de los una de las motivos que a España a ocupar California es precisamente bloquear la expansión rusa desde Alaska, es intentar evitar que los rusos bajaran hacia el sur. Y, y la verdad es que, claro, es, esto no se puede complementar con lo que ocurría en el siglo XVI-XVII, donde eran, eso, como decía Fernando, una especie de búsqueda enloquecida del de poder hacerlo todo porque ten, se consideraban capaces de hacer todo. Yeah. O sea, es muy difícil explicar... Hay un, hay un personaje pero sí. personaje que quizás simboliza esto que estamos diciendo, que es López de Aguirre. Sí, sí. ¿Y ¿Por qué? Porque López de Aguirre se recorre prácticamente toda la Amazona y llega un momento que ya no sabe ni, ni por qué está luchando, ni ni quiénes son sus amigos, ni quiénes son sus enemigos. Eh, se revela contra el rey, pero el, también a la vez claro. eh, mata a sus propios compañeros. Claro, de Hernando, de Soto, Hernando de Soto, con toda la brutalidad de su viaje, Hernando de Soto es lo más parecido que ha visto al la ser humana en la entrada en extraterrestre en la Tierra. O extraterrestre malo, en este caso sí. es decir, porque es que lo que hace es algo totalmente in increíble o sea no tiene ningún sentido vaga y vaga recorre miles de kilómetros y arriesgaba su propia hacienda, sí, por la, supuesto las era rico decir, era déjame que, que os pregunte porque tenemos que dejar paso a las noticias vale. eh, 30 segundos vale. eh, machacaron a los indígenas como hicieron los eh, americanos o respetaron a las tribus con las que se iban encontrando España nunca mató por exterminal jamás o sea es cierto que mató a mucha gente también las cosas como son pero nunca tuvo la intención de liquidar a ningún pueblo en ninguna parte y eso es algo tan absolutamente notable que la comunidad india más numerosa de los Estados Unidos son los Navajos y los pueblos que tuvieron contacto con los españoles claro. Sie siempre siempre es decir realmente eh, España jamás intentó eliminar a los indios eh, o, o quitar su presencia física de un territorio intentaba convertirlos Con ¿Qué? éxito o sin éxito. ¿Puedes considerar eso absurdo o no? Es verdad que hubo violencia, lo hubo, y dura. Y algunos de, los, algunos de los indios a los que España se enfrentó no eran precisamente gente blandín. ¿eh? O sea, si, enfrentarse a los apaches no era algo cómodo. Pero sin embargo es cierto que nunca hubo una voluntad exterminadora de liquidarlos. Yeah. Entonces eso es, también creo que es justo decir Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan nuestras, nuestras compañeras de los servicios informativos, después seguimos, hay mucho más para contaros con estos dos personajes de esa parte de la historia que os conocemos, los españoles llegamos hasta Alaska y mucho más, ya veréis que increíbles aventuras y mucho más en este espacio en blanco, 900, 137, 137, no os vayáis que tenemos muchas cosas que contaros, enseguida regresamos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, este es el segundo tiempo de esta segunda edición del Espacio en Blanco, con Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez, hablando de una parte de nuestra historia española desconocida para muchos, los españoles en América hay todavía mucho más que contaros eh, pensábamos, pero hay tantas cosas que contar que vamos a hacer cambiar un poco los planes que tenemos 900-137-137 en nuestro teléfono recordaros que el próximo sábado estamos en Albacete, desde el Palacio de Congresos programa Cara al Público en directo a partir de las 10 y media de la noche es la cita, no os lo perdáis que habrá gente interesante, vida después de la vida es uno de los temas el concurso sigue en marcha. Insistimos 900 137 137, llamada gratuita a Esto Radio Nacional de España. Algo y continúa así. La historia de la conquista de Norteamérica por parte de los españoles es uno de los periodos de la historia más desconocidos y oscuros de nuestro pasado. Los españoles fuimos los primeros en pisar Norteamérica de la mano de Ponce de León y allí estuvimos durante tres siglos. Tiempo suficiente para pasar de las costas hacia el interior, descubriendo, instalando asentamientos y misiones, luchando primero con los nativos, luego con otros europeos con ambiciones en la zona. Empezando por la Florida, donde la leyenda se entremezcla con la piratería. Se inicia lo que nuestros invitados de hoy no dudan en llamar como la aventura épica del camino real por Arizona, Texas y Nuevo México donde soldados y misioneros se abrieron paso luchando con los indios apaches, navajos y comanches y franceses luego seguirían las guerras centradas en la Florida y posteriormente las expediciones a California pero los españoles no se detuvieron ahí ...sino que siguieron avanzando hasta llegar a Alaska... ...donde se enfrentaron con los rusos. La historia que conocemos... ...la que nos han contado desde esas viejas películas de Hollywood... ...está llena de mentiras... ...y va siendo tiempo de que la verdad salga a la luz. Entre ellas... ...que lo de la conquista del oeste por parte de los cowboys... ...es una leyenda porque el legendario oeste americano ya estaba bastante trillado por los españoles. Nuestros invitados nos dan más datos. En estos mapas, eh, Fernando Carlos, que tenéis en el libro de banderas lejanas, hay multitud de lugares visitados por desde una costa a otra de los Estados uh -huh. Unidos ¿desde dónde salían las expediciones? ¿desde España o aprovechábamos las bases que teníamos en, en Cuba, en y México? Los, los dos sitios básicos uh -huh. de todas maneras eran de, de partidas de expediciones, eran eh, México, uh -huh. Nueva España, lógicamente uh -huh. y Cuba los sitios, Cuba. Claro, Cuba como centro, como centro pero mi, sí me interesaría destacar de lo que, de lo que se, se hemos, dicho, hemos dicho antes de que no todo fueron luchas con los indios, es decir Eh, se luchaba cuando, cuando uh -huh. no, no hay otro remedio que luchar O sea, pero... la pregunta si había habido alianzas claro, Google... Entonces, muchas, sí. como los españoles no, no eran tontos y entonces si podían eh, llegar a, a pactar y llegaban, y llegaban a entendimiento y llegaban alianzas, pues mucho mejor Entonces, eh, esto por ejemplo se, se ve claramente todavía en, en Chile con los mapuches todavía hay un tratado, un tratado de paz firmado con los, con los mapuches que, que por lo visto es, es prácticamente la garantía legal que les da la tierra a los mapuches todavía actualmente es decir, que se, uh -huh. se llaman alianzas, se, se firmaban en muchos casos pues evidentemente eh, el, la fuerza del conquistador pues terminaba, terminaba imponiendo condiciones leoninas pero bueno, pero el hecho es que no siempre se combatía, es decir, combatía claro. cuando no había más solución uh -huh. Mira, voy a poner dos en otras graciosas, una muy divertida y otra que, que es muy reciente mía de hace, de hace unos meses la, la divertida es que en, en, en Canadá en Colombia Británica, en frente a Vancouver, en frente de, de la ciudad de Vancouver, en la isla de Vancouver, España mantuvo lo que era la, probablemente la mejor posición española en el Pacífico Norte, que era Fuerte Nuzca. Entonces, en Fuerte Nuzca, el... Nuzca. Sí, Nuzca, con dos e N-O-T-K-A. Entonces, en, en Fuerte Nuzca, que está al norte del Estrecho Juan de Fu, que ahora mismo tiene nombre español, y en la bahía de... Bueno, es que está lleno de nombres, de topón españoles. Yo tengo señalizados 250 topónimos españoles en Alaska. Bueno, el caso es que que los, los indios de la zona llegaron a un acuerdo con la Guardia Española. No hubo ningún problema, ningún incidente. Solo uno muy pequeñito. El caso es que el, el, el jefe del comandante del puesto, que era catalán, se llamaba Alberni, y mandaba una unidad de fusileros de montaña catalanes, que estaba destinada allí, convenció a los indios a cantar una canción, una canción, eh, con una, le puso una musiquita una canción india. La música es la de Manbrú, fue a la guerra. sí Pues todavía en los años 30 del siglo XX se cantaba... Entre los indios nunca la canción de Van Bruse fue a la guerra, pero adaptada tal y como lo había hecho el capitán Alberni del siglo XVIII. Y la otra anécdota es curiosísima, también relación con lo que decía Fernando. Yo quería ver una cosa en Florida hace unos meses, porque estaba asesinado por pues, saber si de verdad una leyenda urbana, y no, no era auténticamente verdad. Cuando la nación Mikosukis, una nación india pequeñita, una, una versión de los Cris del Sur, una edición de los Seminolás, Pero ahora son ricos porque se han hecho ricos con los casinos. Los casinos, sí. Ya han comprado, bueno, compran Harrock Cafe, bueno, pues Mikosuki Vice City, pero que son los dos las dos las dos eh, reservas indias de los de los Everglades que están cerca de Miami. Pues eh uno de, cuando en el año 54 el gobierno norteamericano lo reconoce como nación separada de los Seminole y les da identidad de nación india, le mandaron una carta a las antiguas potencias colonizadoras de Florida. Y una de las cosas es que le mandan una carta a Franco como representante del Estado español y por lo tanto la última nación soberana que pactó que les consideró a los seminolas una nación libre capaz de, factar, de pactar lo conservan escrito en una piel legamo donde está la carta dirigida al, al jefe del Estado español firmada por los tres jefes, los bastones rojos que es el nombre Crick de los líderes de, de la nación seminola o en este caso de la institución Micoseque entonces la verdad es que me pareció algo fantástico tengo fotografías Pero algo magnífico de hasta qué punto se respetaba todavía de manera mítica el nombre de la palabra del rey de España. En este caso, aunque fuera el jefe del Estado. ¡Qué curioso! No olvides que el próximo día 30 de octubre tenemos una cita con la vida y el misterio. Será desde el Palacio de Congresos de Albacete y con invitados de lujo. Un viaje único hacia el misterio que solo podrás vivir en nuestra compañía. Ya tenemos todo listo. Solo nos faltas tú. Espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Tres y catorce, dos y catorce en Asilas Canarias disfrutando esta noche con nuestros dos invitados de este tema. ¿Estáis a gusto? ¿Os preguntaba Fernando? Sí, sí claro que sí. Me alegro. 900 137, 137 por si queréis preguntar. Desde Suecia Sidi Sadi Asin nos llama y pregunta ¿Hasta dónde llegaron los españoles? El punto más al norte. Pues... ¿Alaska? Eh, sí, claro. El, el topónimo español castellano más al norte del mundo son Valdez y Córdoba, que están más allá del, del 75 norte. Entonces, en paralelo Pues esto es Alaska al noroeste de Anchorey, de la capital, pero el punto más lejano es la isla de Unalaska, la isla de Unalaska está en las Islas Aleutianas, ya prácticamente al otro lado, prácticamente de, de enfrente del estrecho de Berín, entonces está prácticamente en la, Siberia, en la Siberia rusa, es el lugar más lejano, pero de establecimiento de, de marcado de, de topónimo son Valdez y Córdoba que se encuentran, pues bueno, ahí perdidas en el... Si coges alguien un atrás, ya alucinas. En, no hay palabra para explicarlo. Increíble. Como, como puede en, en Valdez mujeres. es donde se hizo la toma de posesión formal de Alaska nombra la corona española. Fue de junio de 1790. Y además te hay una nota muy curiosa. Es que los, los marinos españoles levantaron y los fusileros de montaña catalanes que iban con ellos levantaron una una, una cruz de, de, de madera y cerraron la bandera española. Pero claro, allí no había nadie. Solamente había la gente del lugar. Pero eso... No tenía valor para los europeos de la época Tiene que haber un europeo de testigo Entonces cogieron el barco Se presentaron en las puertas del fuerte ruso de Alessandro En, en Naurawek, actualmente Y repitieron la escena delante de los rusos Que no pudieron hacer nada Porque la fragata española era mucho más grande Vamos, un tema de, de respeto Pero es, es eso de que lo ves en un mapa Y dices, bueno, ¿dónde el cielo? Te puedes buscar y dices, no es posible Pues sí, sí es posible ¿Tuvieron problemas con los rusos? ¿Se enfrentaron con ellos? la guerra con Rusia es una de las cosas más divertidas de la historia de España y de las más desconocidas eh, hubo, no llegó nunca a un enfrentamiento abierto es decir, a, a una violencia pura porque los dos estaban en lugares demasiado lejanos y se necesitaban demasiado unos a otros es decir, es como, no nos vamos a hacer daño <risa> como el chiste, ¿no? pero hubo una historia muy curiosa es que cuando Napoleón ocupa Malta eh, en 1798 los caballeros de San Juan recibieron una, unas partes se fue a, a Roma, a Italia pero una parte recibió una invitación del Zar y crearon una orden de San Juan paralela en, en San Petersburgo. Como el zar era ortodoxo, el rey de España, el rey católico, se enfadó mucho y rompió relaciones con, la, con esa escisión de que de San Juan. Y el zar nos declaró la guerra. Entonces declaró la guerra, pero se le había olvidado que es que en realidad España y Rusia eran frontera, pero al otro lado del mundo. ya yeah. Entonces, afortunadamente, la, la guerra duró muy poco tiempo y en aquel entonces los puntos de contacto españoles y rusos no estaban todavía muy próximos, con lo cual no pasó nada. Pero llegó a haber una ligera planificación española de qué se podía hacer, desde Filipinas sobre todo, si era necesario atacar el tráfico comercial ruso en la zona de Vladivostok. O sea, afortunadamente no pasó nada, pero puede haber sido bastante grave. Uh -huh. eh, sí, sí. No, eh, como curiosidad notable, eh, ya que estamos a, de, destacando así aspectos curiosos, eh, me interesaría destacar que el la venta de la venta de la Luisiana que eh, hicieron, los, la hicieron los franceses sí. a, a Estados Unidos, que bueno, pues era 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, se la vendieron por cuatro hordas, en realidad se la vendió Napoleón y esa venta es ilegal, porque el, el tratado de paz por el que España cedió Luisiana a Napoleón fue uh -huh. el tratado de San Ildefonso, si no recuerdo uh -huh, mal, sí. se estipulaba que el, el Francia no podría enajenar ese territorio sí. ni podría venderlo y en cualquier caso si Francia renunciaba a ese territorio Roveneta, tenía que volver otra vez a España. efectivamente, pero hay una curiosidad de hecho no Orleans cuando se hizo porque en contra de lo que sale en todos los libros que eso dice siempre España cedió la Luisiana en 1800 a Napoleón que la vendió en 1803 bueno es mentira, Napoleón nunca la ocupó con lo cual ocupó de hecho 20 días la ciudad de Nuevo Orleans y 20 minutos a Luis ¿Mm? y entonces en las dos ciudades se hizo una, una, una representación para poder hacer lo que dice Fernando porque como la transacción era ilegal en la, se hizo una ficción según la cual bajaba la bandera española subía perdón, bajaba la bandera española subía la, la bandera francesa volvióía a bajar y luego finalmente finalmenteizazaba la norteamericana para poder hacer una ficción en esa trampeja, porque en realidad tiene razón claro, y esa, esa transacción era es que no tenía derecho a vender no eso, podía venderlo, no sí. podía, no podía venderlo. Que mm. fue una compra una bandera ilegal. Sí. Y una compra fraudulenta en última instancia, porque no, porque en, eh, es como si tú vendes una cosa que no, que no es tuya. ¿no? Y la venta de Florida nunca nos la pagaron. Eh, iba a preguntaros también, hubo más ventas, ¿no? Sí, Florida cuál? se vendió, pero no nos la pagaron nunca. ¿Por, ¿Por cuánto se había vendido? Por 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Pues <risa> <¿Y, risa> un poco de broma, pero... ¿Y no la pagaron nunca? No, no la pagaron nunca porque España les debía más de 11, un problema de deudas. Habló... No, bueno, tiene su lógica. España había contraído muchas deudas porque España, Estados Unidos era el principal suministrador de harinas durante la gran Independencia. Entonces, habíamos tenido, pagábamos a crédito y cuando la deuda llegó a un montón, ya muy alto, el gobierno norteamericano ofreció comprar Florida a cambio de la liquidación de la deuda. Hubo un pequeño problema debido a, debido a la corrupción de Fernando VII, que era un pájaro de cuenta y es que Fernando VII había llegado a un acuerdo con su núcleo duro de, de la camarilla y le regaló medio Florida, o sea, les regaló les sí. entregas de tierras. Entonces, claro, como el, como el gobierno americano aceptaba los títulos de propiedad españoles, Aprovechó para hacer, convertir en terratenientes Unidos de Media Florida a todos sus amigotes El gobierno americano se negó, estuvo a punta, claro, en la guerra se, se negó, dijo que era una verdadera vergüenza Fernando VII anuló todos los, todas las, las entregas Y con el golpe de riego, cuando gana el gobierno liberal Se acepta poner en marcha el tratado Y en dos años se liquidó la presencia nuestra no allí Las propiedades, por cierto, las reconocieron, todas hmm. Los de México reconocieron todas las propiedades, salvo esas Las reconocieron como propiedades legales y de hecho, y esto es otra cosa muy olvidada, el primer congresista de habla española de los Estados Unidos fue Marion Joseph Hernández, que en realidad se llamaba eh, Mario José Hernández y que era era de San Agustín, era de Florida y un año después, bueno, el, el, al, al poco tiempo de, de trasladarse la soberanía, pues se convirtió en el primer en el primer eh, congresista hispano de Estados Unidos. Eh, detalles, eh, ¿de qué grupos, de qué partes de España fueron a América? ¿Vascos? Hemos hablado de vascos, hemos hablado de bejaranos, salmantinos, eh, ¿canarios? Canarios, eh, bueno, castellanos sobre todo, pero teniendo en cuenta que Castilla en, aquella, en aquel momento era prácticamente toda España menos la menos la lo que llamamos, lo que llamaríamos la corona de Aragón, pero como mm. ya hemos señalado antes, también había muchos catalanes, entre ellos soldados que estuvieron que estuvieron allí y mm. bueno, gobernadores y gobernadores catalanes claro. tal, en California la presencia eh, catalana es esencial y y California vasos, y vasco por supuesto, vasos, sí. la, la historia de España está llena de navegantes, sobre todo navegantes, exploradores y descubridores vascos, los vascos que... llevaban a hierra ovejas y sí. el pastoreo. Si sí, el pastoreo, pero eso bueno, es una cosa, las ovejas entraron desde, desde Entran desde, desde el desde principio, desde desde. lo que pasa es que el, el pastoreo vasco de ahí da ayuda la zona actual es más moderno, es ya ya existiendo Estados Unidos. Claro. El, en realidad el pastoril inicial lo llevan los españoles pero la zona de la cuenca del río Grande, del río Bravo nada más alcanzar lo que ellos llaman tiro, tiro. claro, porque la oveja que se iba a claro. decir la churra la churra, que es, la oveja, churras, es, la, churras, que es sí. la oveja esta del, de la esteparia del Ajá. interior de Castilla y, ya, ¿no? de y el primer punto de entrada fue el camino real de tierra adentro, el que va a Santa Fe y luego más adelante a Texas, en cuanto de los catalanes eh, para quien la apetezca, porque es un sitio muy bonito, el parador de Arties el parador nacional de Arties en el Valle de Arán es la casa de Gaspar de Portolá Gaspar de Portolá es el uno de los conquistadores de California, era catalán y del Valle de Arán no lugares donde pusimos eh, banderas, enseñas que os llamen la atención en América bueno, y que todavía sigan estando de alguna manera bueno, esa influencia. Tenemos, por ejemplo, un Toledo que está pegado a los, a los grandes lacos. Pero eso no es español, eso es, eso es una cosa muy curiosa. Tenemos, por ejemplo, en Dakota del Norte hay que quedan todavía quedan todavía restos. Hay, creo, tres o cuatro en Madrid en, en todo Estados Unidos. Doce. O, doce Madrid. O, doce en Madrid, bueno, doce. Vale. No y... Y yo creo que prácticamente pues, desde, desde el Oregón hasta, hasta Florida eh, se pusieron banderas en muchos sitios. Yo creo que en muchos sitios incluso se han perdido. Se han perdido se han, o sea, mucho, mucho, mucha presencia española en, en el territorio norteamericano, Chihuahua se ha perdido y dentro de unos años pues habrá algún arqueólogo, investigador o lo que sea que encontrará Eh, un resto de poblado español a lo mejor en el sitio más inverosina está Mira lo que con la que habéis abierto el programa en Carolina del Norte mm. con la que, que habéis abierto el programa que yo no lo conocía, sí. pues es un ejemplo muy bueno en realidad eh, lo, lo interesante de este asunto es que las banderas españolas no han bajado, siguen allí o sea, decir, qué que bonito cual, eso, ¿no? es que las ves, está algo tan, te llama tanto la atención y sí, es muy bonito Es bonito, por ejemplo estar en el castillo de San, de San, de San Marcos en San Agustín y ver las la sala de banderas donde ves todas las que han estado en Florida incluyendo las dos variantes, la bandera española incluyendo la actual que fue la última que se bajó o en, o, eso, o, en, o en ciudades donde te lo encuentras de repente y dices, ¿y esto por qué? Y ves la bandera de Sollola y Castilla tiene una enorme presencia, y la antigua bandera española, es decir, la, la Cruz de Borgoña Roja sobre el fondo blanco se ve por todo el sur de Estados Unidos. Sin embargo, Carlos, le preguntas a muchos americanos y, y te dicen, España, ah. eh, te dicen, al lado de México, no al lado de Perú, sí, no, no, no, no tienen sé. ni idea no. de dónde está España. Fíjate, se ha de tal forma, como yo hoy voy mucho hora allí, además, por temas de investigación, para un libro que estoy terminando ahora mismo, me he una cosa que te da ganas de llorar. El, los colonizadores canarios de Luisiana, los islenos, como llaman ellos, cuando el Catrina barrió la parroquia de San Bernas Parris, que es la zona principal en la que vivían, pues de lo que quedaba la comunidad ha quedado barrido y destruido. decir Se ha intentado reconstruir, se ha hecho algo, pero España los ha tenido abandonados siempre. De hecho, se abandonaron se les abandonó de tal forma en el siglo XIX que los, los islenos canarios del Bayú, del Bayú-Labúf y de la zona de San Bernard Parris de la isla de Barataria, pero fíjate qué nombre, si es que está sacado el quijón. Barataria. Si es, si de los libros de caballerías, si es que es como California, que es otro nombre de las sergas de Splendian, de la Madis de Gaula. Entonces, es decir, que son nombres sacados de la tradición medieval final castigada, de los libros más bonitos que en aquel entonces se podían hacer sobre la imaginación de lo que van a ser las cosas extrañas y misteriosas del mundo, se siguen manteniendo. Y sin embargo, la población que vivía allí llegó incluso a olvidar su origen español. Llegaron a olvidarlo. Cuando se pierde Cuba y Filipín, eh, Cuba y Puerto Rico, los islenos de, de, de, de Luisiana llegaron hasta perder noción de que procedían de las Islas Canarias. Y no, llegaron es tan increíble que llegaron a, a desconocer qué era lo que estaban hablando. Se dan poblaciones muy, muy aisladas, muy Bien. pobres en aquel entonces. A partir de los años 30 del siglo XX empezaron a recuperarse y actualmente las tres sociedades que hay de la herencia islena en Luisiana tienen fuerza, importancia y empiezan a reconocer lo que es un pasado muy bonito. Sí, sí Fernando. No, no, es curioso ver, por ejemplo, como, como un personaje como el, el, conde, de, el conde de Aranda, ya en, eh, cuando se producen los primeros años de producirse la independencia norteamericana, Ve claramente que, que eso para España Va a ser un suicidio Porque en definitiva Como al final sucedió decir, Coincide el, la expansión pujante de, de Estados Unidos Con nuestra época de, de, mayor, de mayor decadencia digamos, ¿no? Y eso también es otra de las cosas Que explican esta especie De, de abandono de abandono tan radical ¿no? abandono uh -huh. tan, tan súbito pero, pero como digo Las mentes eh, Es la paradoja de la historia ¿no? Nosotros que a, ayudamos españa que ayudó a la independencia norteamericana de una manera decisiva eh, las mentes más lúcidas de momento sabían que eso eh, estábamos firmando ahí también un poco nuestro propio suicidio ¿no? okay. porque la evidentemente eh, cuando, cuando esa potencia se expandiera pues eh, iba a tirar del territorio del territorio español porque era Eh, por propia por además Estados Unidos no hace falta más que ver un mapa para saber que hay una unidad geográfica clarísima ahí, ¿no? Mm -hmm. no, y no que no tiene hay grandes obstáculos naturales que impidan la expansión de, de, desde el este tres minutos nos quedan desgraciadamente para terminar eh, ¿cómo te ven a ti como español allí Carlos? bueno pues si ¿nos tratan bien? en general los americanos salvo los aduaneros que, que son, son tremendos gente, que es una pesadilla es sí. una gente pues, muy agradable muy educada y muy maja o sea, no hay problema la ignorancia sobre nosotros es total, absoluta. O sea, no tiene, no tiene solución. Pero otro, por otro lado tienes, en cambio, las minorías probablemente que más saben de nuestra historia del mundo. Con lo cual es esta paradoja tan extraña que es muy típica de, de ellos. Eh, es un sistema de reducción. Es decir, ellos... Mira, yo el otro día estaba casi hasta indignado. Bueno, la pasa esto me lo tomo con mucha calma, porque las cosas son así y tampoco tienen mayor importancia. Pero en una página he estado yo buscando una cosa y en una página que es una página sobre orígenes de los ciudadanos norteamericanos Salen 144 orígenes posibles Nacionales, no sale España ¿No sale España? No sale, dices, ¿por qué? Porque es que nuestro nombre lo han borrado es decir, es, El problema es que nos hemos integrado En una parte extraña de lo que es enorm La enorme comunidad hispanohablante Que está al sur del Río Grande Con lo cual, para el americano medio y, y incluso medio alto España es una nación inexistente O sea, no existimos No existimos en absoluto Y los que saben que existimos, digamos que siguen en dos los que saben todo de nosotros y nos conocen a la perfección que es la élite intelectual americana occidental, por supuesto y los que piensan que somos una cosa muy extraña del sur de Europa, más o menos parecidos a los griegos los turcos, los moros una cosa muy rara que por ahí pero la verdad es que que no, no, no la, la, el, el conocimiento correcto de lo que hemos sido y lo que representamos en su cultura está precisamente perdido tengo que decir que es el primer español que oigo decir de que le, o, o que oigo elogiar al, al, a los aduaneros norteamericanos porque normalmente las experiencias de los españoles a, lo en las aduanas ah, ¿no? Ah, ¿no? yo te había entendido no, no, no, no, no de... con la excepción notable de los aduaneros ah, los africanos son una sido, una gente bastante grave yo, ah, yo, yo creo que ha sido muy muy benevolente ha sido benevolente porque al menos han estado bien yo pero... había chocado tanto no, no, no, había... gente vale vale Desgraciadamente tengo que despediros. Hay otros temas y esperando ¿Cómo podemos, no sé, hacer justicia con toda esa gente que llegó hasta Alaska, todos esos españoles que abrieron tantas puertas y levantaron tantas enseñas? Como lo has dicho tú. Yo creo que la cosa sería bastante sencilla si se enseñara nuestra historia desde pequeño a los niños a las escuelas. Habría que empezar por ahí. Pero si ya de entrada pues resulta que no hay historia... De, de tu propio país en, en muchas en muchas de las escuelas de, de España en estos momentos ya. pues eh, que historia vas ya cada uno se la tiene que aprender por su cuenta pero, pero eso es Voy a poner es, es, es realmente ya una minoría que, sí, que un ejemplo para apoyar a Fernanda es que es verdad si tú estudias en tus libros de texto los catalanes en California y en otros libros de texto los canarios en Luisiana pero no lo ves de manera conjunta no ves nada cierto si no, de alguna forma sería leer este libro Andrés Lejamas Eso sí, también es verdad verdad <risa> Yo os agradezco Y las reglas del viento, vuestro último eh, Bueno, tu último este libro Forma de ponernos en contacto con ustedes, señores ¿Dónde podemos ponernos en contacto? Ferran Fernando Martineslainez.com ¿no? eh, Sí, www.martineslainez.com Y un correo, ¿no? y, y hay, un correo, eh, hay un correo ahí en esa dirección encontrarán un, hay un correo un correo, un correo sí. y yo que a los canales pero el punto es que si no sale en inglés sí. si buscáis que a los canales de repente sale una página ahí que está medio en construcción en inglés que no se entiende de nada, nada. El, punto es, el punto es hay que dar el punto es estará sí, el domingo así que está de nuevo en ¿Sí? acción sí. vale eh, espero que queráis volver por el programa a ti Fernando te espero por hablar de novela negra y de esas cosas del ejército que sabes ¿Te pues ¿te será parece? será un otóntico placer ¿no? sí sí También para mí, Carlos, espero que hayas disfrutado. Que no pasen 20 años, ¿vale? Nos seguimos viendo. Hombre, vemos mucho, ¿eh? Sí, en esas reuniones que hacemos desertado. 3.30, 2.30, las Islas Canarias. Damos un poquito de información de eso que vamos a hacer en el abacete y cambiamos de tema con Miguel Pedrero, que está por ahí esperando. 900, 137, 137, pues si aún queréis intervenir en este concurso que tenemos. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera.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 El siguiente sábado, día 30, en Albacete, lo estamos anunciando desde hace unas cuantas semanas, hay un congreso con fines humanitarios y está de actualidad Rafa Campillo, su responsable. Buenas noches, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues cansado, cansado y aún nos queda mucho, tra mucho, mucho trabajo que hay que ¿no? todavía, ¿sí? Bueno, merece la pena, ¿no? Pues merece la pena porque si el fin que se obtiene con este tema pues es el poder ayudar a los más necesitados, pues... Siempre, por pues muy cansado que uno esté, nunca le, le fallecen las fuerzas ¿no? para seguir luchando. Hay que seguir adelante. Más ahora que está de actualidad, Haití es un país, lo decíamos en nuestra página web, que conocemos bien. Hemos estado muchas veces y sigue cebándose las calamidades con ellos. Hay un brote de cólera que no había hace desde hace, cien, no recuerdo el tiempo, un montón de años, ¿no? Y la sí. gente se está muriendo de cólera, que es un algo que se puede curar con cuatro pastillitas. Es increíble lo que está pasando en Haití. Pero de gracia con tantas, tantas calamidades, con muchas veces nos olvidamos de lo que de lo que ha pasado y parece que la cosa se ha resuelto, ¿no? Uh -huh. Pero en Haití desde el terremoto pues va muy mal y bueno, pues el hecho es que ahora mismo pues estamos sufriendo pues esa epidemia de cólera que eso tendría que estar ya erradicado de la tierra, pero uh -huh. bueno, volvemos a otra vez a la jornada. 300.000 muertos un montón de gente damnificada sin casas y parte de ese dinero el que se pretende recaudar en ese congreso va a ser para eh, los niños Haití y de ...y en Uganda para las mujeres y niños víctimas de la guerra. De la guerra, perfecto. Eh, fechas 30 y 31 de octubre, la próxima semana... ...en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Albacete. Estamos haciendo la invitación a todos nuestros oyentes... ...sabemos que viene gente de diferentes partes de España... ...incluso del mundo, pero necesitamos todavía mucho más. ¿No hay mil plazas? Hay mil plazas, vamos a ver si conseguimos llenarlas... ...y si no las conseguimos, pues que nos quedemos muy cerca de, de ese número... ...porque hay que sacar todo el dinero que sea posible... ...para ayudar a estos niños que nos están pidiendo a gritos que le echemos un cable no estamos pidiendo nada podríamos abrir una cuenta en el banco y decir pues meter el dinero aquí estamos ofreciendo a cambio pues un congreso con ponencias un fin de semana de convivencia donde vamos a juntar gente de toda España y bueno pues donde vamos a además disfrutar del programa de espacio en blanco emitido desde el Palacio de Congreso de Albacete esa es la, además la guinda que pretendemos aportar eh, te, estaremos allí cara al público de nuestros amigos para que vean cómo se realiza un programa de espacio en blanco eh, ponente rápidamente Rafa ponente, Marisabel Erazo, eh, estarás tú también como no, Paloma Navarrete Horacio Ruiz Iglesias, Pedro Andrés Pez que es un músico que nos, eh, nos va a deleitar con, con dos conciertos de música el doctor Arturo Solís Herrera del cual ya has hablado y que tendremos oportunidad de conocer allí personalmente y Bianca Adwell uh -huh. el doctor trae una serie de investigaciones increíbles, ¿verdad? pues sí ...y es verdad lo que auguran algunos científicos... ...de que esta persona va a cambiar el rumbo de la humanidad... ...pues es un privilegio tenerlo en la Albacete... ...ese fin de semana y conocerlo personalmente. Sí señor, ¿sus trabajos versan sobre...? Bueno, pues ahora mismo está trabajando sobre la melanina... ...como fuente de, de, de energía inagotable, limpia y super barata... Eh, ...uniendo la melanina con el agua... ...y bueno, pues tiene ahí un descubrimiento... ...que lo está comprobando en casa personalmente... ...una máquina que ha creado... ...con la cual está durante cuatro años alimentando una bombilla... Y asegura que puede estar así hasta 100 años. Simplemente habrá que cambiar la bombilla cuando se funda, pero no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento, no es como una batería de un coche mm. que de vez en cuando tienes que echarle agua. No hay que hacer absolutamente nada y de hecho el gobierno mexicano le ha hecho un encargo para un proyecto de iluminación en el Metro de México. Atentos, el futuro está muy cerca de nosotros y parte... De esos descubridores, de esos revolucionarios, tomar nota de la melanina con agua, van a estar en Albacete. Además de un buen montón de gente, esa niña que salió en todas las portadas, en todos los informativos en la guerra de Vietnam, quemada por en la palta también estará, es una mujer ahora y nos trae un ejemplo de esperanza increíble y otros cuantos invitados de lujo y de postre el espacio en blanco. Eh, un momentito ponemos música y damos una página web y formas de contacto. <música> el próximo sábado y domingo día 30 y 31 ahí estará el espacio en blanco el día 30 lo realizaremos por la noche y una charla a las 6 de la tarde me parece que me a mí ¿no, Rafa? Sí, sí, me parece que tú tienes por la tarde pues y no charla... me puedo no me puedo librar de eso no te puedes librar. Tú ya sabes que yo te engaño todos los años. Pero bien que me engañas, ¿eh? <risa> pero no eres el único. <risa> bien <que> me engañas. <risa> Porque además os engaña a todos y encima no os pago. O sea, que sí. es una de las cosas que hay que decir, que la gente a lo mejor no sabe, pero claro, cuando dicen, no, es que primero se cubren gastos y habrá quien piense. Y bueno, ¿y qué gastos son esos? Seguro que cobra el que organiza, cobra... Pues aquí no cobran ningún ponente. Tú vienes de Madrid, pero imagínate, por ejemplo, el doctor Solís que viene desde México, México. o Kimpuk que viene desde Canadá. Vienen y no cobran. Y todos los que organizamos esto, todos los que trabajamos por este fin, no cobramos absolutamente nada por ese trabajo como tiene que ser, eh, forma de contacto Rafa, Bien, pues, a atentos eh, animaros, eh, estamos el fin de semana, quedan todavía plazas, pero daos prisa, no os dejéis para el último día, Sí hay una página web donde se puede buscar pues, toda la información para inscribirse en este congreso que voy a dar ahora mismo, es www.seminarioalbacete.tk repito www.seminarioalbacete.tk K, de kilo, K, o sea, T de tango, K de kilo. Perfecto. Y si no entra en nuestra página web, que también ahí está el acceso directo, En Rafa. la página web y un número de teléfono también, que vale. es el 967 5422 34. 967 5422 34. No lo dejéis para última Ahora nos vemos la semana que viene en Albacete, ahí está la cita. Una cita con el misterio y con la vida. Queremos echar una mano a la gente en Haití y en... en... Uganda. Uganda, siempre se me olvida el nombre. Gracias, Rafa, por tu esfuerzo, por a tu vos, trabajo. Otros. Nos vemos en siete días por ahí, por algo Hasta pronto, un abrazo. Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Siluetas con Manuel Ventero El libro habla de personas que querrían ser de otra manera y no se atreven a intentarlo Vivimos fundamentalmente asustados ante cualquier cambio, ante cualquier cosa Y el autor les asegura que es posible reinventarse Hay que distinguir muy bien qué es dolor y qué es sufrimiento Es Mario Alonso, este domingo en Siluetas En la vida nos vamos a encontrar con retos que van a ser complejos Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional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 Estás escuchando Espacio en Blanco. Aquí en Radio Nacional de España, esas palabras últimas, no las de nuestra niña, la anterior, son parte de nuestro deseo. Saludos a la gente que nos escucha ahora desde Seúl, desde Laval, en Quebec, en Canadá, desde Córdoba, en Argentina. Cientos y cientos de personas que se van uniendo a nosotros. Y esta es la música... ...que indica que estamos en la sección de Miguel Pedrero... ...3 y 39, 2 y 31 en las Islas Canarias... ...buenas noches don Miguel... ...muy buenas... ...¿cómo estás?... ...pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez... ...nosotros también, de que estés... Eh, ...el sábado que viene... ...te dan, nos dan un premio... ...sí, estás, sí, sí... ...nosotros pedimos disculpas por no poder estar... ...porque no, todavía no tenemos el arte... si sí lo tenemos pero no queremos usarlo... ...el arte de la bilocación, tenemos que estar en Albacete... ...tú estarás en Zaragoza... ...en Zaragoza efectivamente... ...el próximo sábado es una, una sola jornada de conferencias en las que bueno participaremos varias personas, entre otros José Lesta, estaré yo también hablando sobre mi tema preferido, los OVNIs, los OVNIs. y y bueno y recogeré un premio eh, para Espacio en Blanco, un premio especial para, para el programa, y lo recogeré pues en nombre de, de todos vosotros, de, de todo el equipo. Desde sí. aquí lo agradecemos, sinceramente. Lamentamos no poder estar ahí, pero os agradecemos que nos hayáis... Creo que es el mejor programa de, de radio. de Bueno, sí, sí, sí gracias sí. por el premio. Sí, sí. Va a ser un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, Miguel? ¿Vamos al tema de los ovnis de nuevo? Somos, eh... ¿Somos extraterrestres? Por fin te has convencido. Porque has cambiado mucho después de venir del Tassili, ¿eh? que lo sepas. Sí, ¿tú antes, crees? Sí, antes eras más cerrado. Eh, y ahora de repente parece que has visto a los dioses esos grandes. Y se te ha abierto. Has encontrado la luz. Me, me ha dejado muy impresionado, sí. sí. Eh, está claro. Sí, sí, sí. Es, eh, ha sido un viaje... Bueno, muy interesante y, y, y bueno, que, que, que esas pinturas siguen sin explicación. Como te decía, la teoría oficial es que es que mmm, son paranoias de los que lo pintaron, producidas por la ingesta de alucinógenos, de, de hongos, y de hecho sí que hay pinturas que muestran hongos, ¿no? Pero eso es lógico, es decir, aquello era un vergel, el eh, de Tassili está en el sur de Argelia, ahora es una zona... Desértica, más bien desértica, pero bueno, hace unos cuantos miles de años era, era una zona con, con gran vegetación y, y es lógico que la gente conociera eh, el poder de las plantas Había uh -huh. plantas para curar, había plantas para todo tipo de usos Y una de ellas pues eran los alucinógenos, ¿no? Pero yo no creo que eso explique la gran cantidad de, la gran cantidad de pinturas que hay que muestran a seres que, que cualquiera que los vea, yo no sé cuál será la explicación, pero cualquiera que los vea, lo que le, lo primero que le viene a la mente es, estos son astronautas. Y sobre todo, esos esos objetos, cosas que vuelan con gente dentro. A me ha dejado absolutamente impresionado. Bien, hablamos de algunos científicos sí. que también estar impresionados. ¿Por dónde empezamos? Eh, bueno, pues en las últimas semanas eh, se han producido una serie de declaraciones de científicos de primer nivel. ¿En las últimas semanas? En las últimas semanas, sí, sobre el tema OVNI. ¿Mm? Por ejemplo, eh, por ejemplo, empezamos con Micho Kaku es eh, uno de los grandes uno de, ¿eh? uno de mis favoritos sí señor uno de, Kaku. Los, de los grandes divulgadores de la ciencia actualmente sobre todo la física cuántica, él es profesor de, de la universidad de nueva York y como te digo es eh, autor de, de una serie de libros que, que, que han, se han convertido en bestseller y uno de los grandes físicos teóricos del momento eh. a, uh -huh. a unas esas dos cosas un gran divulgador y un gran físico teórico. Bueno, pues recientemente, eh, bueno, hay que decir que en, que en su último libro, Física de lo imposible, ya dedicaba un capítulo al fenómeno ovni, aunque manteniendo ciertas distancias, ¿no? Pero sobre todo a raíz de la desclasificación de los informes eh, sobre ovnis del ejército británico, eh, parece que Michu Kaku ha consultado estos informes y otros, y en una reciente entrevista ha dicho, cuando le preguntaron sobre el fenómeno ovni, ¿no? ¿eh? Y eh, él dice, estamos hablando de testimonios de generales, de la Fuerza Aérea, de pilotos o de gobernadores de estados que dicen, esto se encuentra más allá de nuestra comprensión de las leyes físicas. Bueno, Kaku además aseguró que alrededor del 5% de los informes sobre no identificados que uh -huh. existen en el mundo son absolutamente inexplicables y defendió la necesidad de investigar científicamente el fenómeno ovni. ¿Esto lo dice un científico de primer orden? De primer orden, sí. Uh -huh. Y, y podemos continuar. Otro. Y este es tremendamente curioso porque hablamos de Richard, Richard Dawkins. Mm -hmm. Este hombre es, es ateo, ¿no? Es uno de los grandes defensores de, del ateísmo. Es autor por ejemplo, de, de dos grandes bestsellers. ¿Eh? Es eh, es autor... Bueno, hay que decir que es profesor de biología de la Universidad... Catedrático de Biología de la Universidad de Oxford, ¿no? Es uno, uno de los de los biólogos darwinistas más importantes de, de, del momento. ¿no? Es autor del gen egoísta, en donde defiende eh, bueno el darwinismo, la visión evolutiva darwinista, pero enfocada en los genes. ¿no? Para decirlo claramente, eh, la evolución se basa en, en la fuerza, en el más fuerte, ¿no? que son los que sobreviven. ¿no? Uh -huh. Bueno, ha sido un gran bestseller, otro bestseller, el espejismo de Dios, en donde defiende que la creencia en ese Dios personal es absolutamente falsa y todos los datos científicos abogan porque Dios no existe, ¿no? Es decir, es un libro que defiende la inexistencia de, de un Dios creador, un libro ateo. Bueno, uh -huh. pues recientemente ha hecho unas declaraciones en las que eh, se, se ha mostrado de acuerdo con la teoría de la panaspermia de, eh, dirigida, es decir, que algo, una inteligencia superior, que él atribuye probablemente a seres extraterrestres, fueron los que originaron la, la vida en, en la Tierra. Él así dice, de claro lo dice. Así de claro. Dice, él, él aboga por la posibilidad que él defiende y que cree muy posible de que en el pasado, eh, en algún lugar del universo, existió una civilización que llegó a evolucionar a un nivel incluso superior al que estamos ahora nosotros, a un nivel tecnológico superior, y diseñó una forma de vida que sembraron en este planeta, y dice, esto es una posibilidad intrigante, y supongo que es posible que encuentres, eh, se dirige al entrevistador, evidencia de esto si ves detalles de la bioquímica o de la biología molecular, podrías encontrar una firma de algún tipo de diseñador, y ese diseñador bien podría ser una inteligencia superior de otro lugar del universo. ¿Eh? Esto lo dice Richard Dawkins. y 45 2 y 46 ahora en las islas canarias o sea científicos de primera están abriendo los ojos a esa posibilidad tomándola como cierta como muy seria no eh, claro porque en, en cuanto además to, todas toda esta gente bueno el caso de michucaco es, es físico físico teórico no pero el caso de Dawkins, él es eh, biólogo y hay otros tantos genetistas de primer orden que defienden esta posibilidad precisamente porque han llegado a la conclusión de que nuestro código nuestro código genético es artificial, es decir, nuestro código genético es artificial. Sí, es artificial y el principal valedor de esto es nada nada más y nada menos que Francis Crick, Premio Nobel de química por descubrir la estructura del ADN, es decir, la estructura doble del mm. ADN, pues el descubridor Francis Crick, Premio Nobel de química por esto, defiende Esa posibilidad a capa y espada. Es más, hace poco lo han, lo han vuelto a entrevistar a, a Francis Crick y le han vuelto a preguntar sobre esta cuestión. ¿no? Y él se mostró absolutamente convencido no solo de eso, sino que la vida llegó a la Tierra a bordo de una nave extraterrestre pilotada por seres de, de otro planeta. No me ¿no? digas que dice eso. Sí, sí, bueno. Eh, te leo, ¿Se, si le ha ido, quieres... ¿Se le dio la cabeza? O no, tiene... no, no, no, no, no, no, no. De, de hecho, a, a finales de los 70 fue cuando Crick promulgó esta teoría. Él, eh, él decía que no encontraba puntos intermedios que formaran esa doble hélice de la estructura del ADN. ¿no? Por lo tanto, su conclusión es que, eh, es que es artificial, es decir, es ingeniería genética. ¿no? Y Crick dice, su, tero, su teoría es que cuando, nuestro, cuando el sistema solar, nuestro sistema solar, estaba empezando a configurarse, en alguna parte de la, de la galaxia existía una civilización ...que debía hallarse en el grado de progreso que nosotros nos encontramos ahora aproximadamente. Esos seres bastante parecidos a nosotros comenzaron a trabajar, a trabajar con el misterio, con el enigma de la vida y llegaron a crear microorganismos que implantaron en nuestro mundo información. En nuestro mundo en formación, es decir, que implantaron esos microorganismos o esas bacterias en nuestro mundo en formación para que dentro de millones de años dieran lugar a lo que ahora somos nosotros. Y dice que, que dentro de decenas de años nosotros estaremos en condiciones de emprender esa misma tarea, crear vida inteligente, no exactamente igual que el dios de la Biblia, que bajó a la tierra a fin de modelar con un poco de barro a Adán, pero casi. Dice, ellos, refiriéndose a esos presuntos seres extraterrestres que crearon la vida en nuestro planeta, dice, ellos hicieron que en ese barro, barro original se pudiera sembrar una bacteria u otro microorganismo programado de tal forma que al cabo de varias decenas de miles de años desembocaran nosotros. Esos seres sembraron la Tierra igual que nosotros sembraremos quizás mañana eh, lo mismo en un mundo lejano. Todas cuyas posibilidades de llevar... A la vida, a su término más elevado, la inteligencia estarán determinadas de antemano por nosotros. Bueno, esa es la teoría que defendía eh, Francis Crick y sigue defendiendo en una entrevista de no hace demasiado tiempo, el descubridor de la estructura del ADN. Es decir que ya parece estar claro sobre todo para ellos y, y Francis decía que incluso una nave extraterrestre había llegado sí sí él aboga por esa posibilidad mmm, directamente que seres de, de otros planetas implant implantaran la vida en la Tierra a través de sembrando microorganismos o bacterias hay que un... dieran lugar a lo que ahora somos nosotros. hay, no un, es... hay un proceso que se llama sí. terraformación que querían hacer en algunos planetas de, nuestra, de nuestro sistema solar y era soltar. Eh, como la panespermia, soltar uh -huh. unas cuantas algas eh, rojas o azules que podían producir oxígeno y ahí se comenzaría el caldo de cultivo de la vida. Sí, de hecho, bueno, quizás en un futuro no muy lejano, nosotros hagamos lo mismo en otros planetas. ¿no? Uh -huh. Y no es el único. Otro científico de primer nivel, fallecido en el año 2001, Fred Hoyle, es, eh, era astrofísico, Eh, matemático, uno de los científicos más importantes de la historia del Reino Unido, caballero del Imperio Británico, recibió todo tipo de, de premios científicos, no solo por sus investigaciones, sino también por eh, por la divulgación de, de la ciencia, ¿no? Él abogaba por esta misma teoría, él abogaba por la por la teoría de que un superintelecto, él no llegaba a decir que eran que, que fuese extraterrestre, ¿no? Pero él hablaba de un superintelecto que ha creado las condiciones necesarias para para que naciera, se generara, vida inteligente en la Tierra. Él dice, Una interpretación juiciosa de los hechos nos induce a pensar que un superintelecto ha intervenido en la física, la química y la biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Las cifras obtenidas a partir de los hechos me parecen tan rotundas que convierten esta conclusión en casi incuestionable. Y, y sigue, Más que aceptar la probabilidad fantásticamente pequeña de que las fuerzas cigas de la naturaleza hubieran producido la vida, parece mejor suponer que su origen se deba a un acto intelectual deliberado. Es decir, para que se, que se dé vida en la Tierra y para que lleguemos a ser lo que somos hoy en día, tienen que darse una serie de coincidencias y de circunstancias ...que son absolutamente improbables. Por lo tanto, muchos de estos científicos abogan precisamente por, por esta teoría. Y, y, y, y dice Fred Hoyle, otra de sus declaraciones dice... ...los científicos ortodoxos se muestran más preocupados... ...por evitar un retorno a los excesos religiosos del pasado... ...que por mirar cara a cara a la, a la verdad. Es decir, que por miedo a caer en, bueno en, esa, en, en la religiosidad, en la religión o en la creencia tienden a apartar todos esos conceptos y hablar pues de casualidades, de, de casualidades muy improbables, de circunstancias, etcétera, etcétera. Es curioso porque eh, los otros que se llaman científicos están en contra de todas esas teorías y seguramente te van a poner a parir, como pasó ha pasado algunas veces cuando cuentas este tipo de cosas. Algunos científicos muy avanzados, muy altos por ahí arriba, admiten este tipo de, de asuntos, sin embargo, otros... Eh, Dicen que esto son todo mentiras Quizá porque no quieran enfrentarse cara a cara Como decías claro, a, verdad, ¿no? a, a, a esa verdad Además estamos hablando de científicos que, que, para na, que para nada tienen que ver con ese movimiento Tan fuerte en Estados Unidos Del diseño inteligente ¿no? Que en muchas ocasiones no, no sabemos Si hay un interés científico O un interés de grupos religiosos ¿no? Son científicos ateos Que no tienen ninguna relación con la religión Ni con una iglesia que, y, Ni con nada de esto Precisamente les preguntan ¿Dónde, has hecho, dónde han hecho esas declaraciones el premio Nobel? ¿Cuál es la fuente? bueno eh, lo, lo de francis creed lo ha, lo, lo, lo ha dicho y lo ha hecho eh, ha dicho esas, estas declaraciones ha hecho estas declaraciones en infinidad de sitios incluso lo ha escrito ¿eh? en un libro ¿Mm? no tengo ahora el título pero incluso uno de sus libros de los años ochenta. Eh, escribió estas, sí, estas teorías si sí, nos quedamos con la persona que decía eso le podemos mandar la, la referencia exacta sí, sí. bueno, lo, lo de Francis Crick es, es muy conocido, ¿eh? uh -huh. lo ha repetido en varias ocasiones y lo de Kaku son unas declaraciones recientes de, de una entrevista en televisión y lo de Hoyle también, de hecho yeah. ha sido muy criticado por estas declaraciones incluso Stephen Hawking decía que los extraterrestres podían llegar a ser un peligro, es decir que las mentes más preclaras de este planeta, científicos de verdad, están diciendo Igual hasta es verdad, ¿no? Lo que llevan diciendo estos locos tanto tiempo. Sí, y sobre todo sucede con científicos que ya no tienen nada que perder, es claro. decir, que ya han hecho toda su carrera, ¿no? Y por lo tanto pueden decir lo que les vengan en gana y lo que piensan de verdad. Aquellos científicos que tienen que ganarse su puesto, el mundo de la ciencia y sobre todo el mundo de, académico de la investigación científica es muy duro, es decir, hay pocos recursos y, y mucha gente que quiere acceder a esos recursos para becas, investigaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto es un mundo muy competitivo y... Cualquier mancha en tu currículum puede ser utilizado por tu rival para desbancarte de esa carrera, para, para acceder a esos recursos. ¿no? Por lo tanto, es un mundo muy competitivo y en donde la gente tiende a cerrarse en esa ortodoxia, al menos de cara de cara a la opinión pública o, o, o de cara al mundo académico, porque eso puede constituir una falta en su currículum y puede hacer que, que, que no desarrolle su carrera. Yo conozco a muchos científicos Gente que trabaja en, en universidades, en investigación, en temas de física, de química, que están muy interesados en determinadas temáticas paranormales y que están llevando a cabo investigaciones y actualmente en universidades españolas, dentro de laboratorios de universidades españolas, están llevando experimentos alucinantes sobre el tema de la transcomunicación instrumental, el presunto contacto con seres del más allá. Sin embargo, tienen terror a que, a que salga su nombre okay. y, y, y por supuesto no van a salir a la luz pública por lo menos en los próximos 20 años hasta que sus carreras estén plenamente asentadas Miguel, nos vamos tenemos que dejarlo la siguiente semana la siguiente más saludo a toda esa gente que nos da el premio en Zaragoza seguimos investigando yo estoy deseando que lleguen esos esas naves intergalácticas para poder verlas y contarlo aquí en el espacio en blanco ¿te imaginas que fuera verdad? Bueno, 2012-2013 de los mayas, y ¿te imaginas? bueno yo, yo creo que te estás haciendo un creyente <risa> yo, yo creo que, que que dentro de poco el fenómeno VIH nos dará una sorpresa y, y, y quizás dentro de demasiado tiempo tengamos una oleada, que ya hace mucho que no que no tenemos en España una oleada de OVNIX atento a lo que está diciendo Miguel Pedrero, gracias, te vemos por aquí con tu sección, ¿vale? venga, muy bien, hasta la próxima y nos vamos, ha sido un placer estar estas dos citas aquí en Radio Nacional de España teníamos un concurso, los gobernadores han sido Rocío Rita Pereda de Gran Canaria Tomás Gómez de Córdoba Alejandro Castillo de Granada José Antonio Milán de Málaga y Amelia Gómez Vázquez de Pontevedra, ponernos en contacto con nosotros y os diremos la forma de conseguir ese premio para tomar vuestra dirección y os mandaremos el premio Señoras gracias a todos por las llamadas y por estar ahí detrás de nosotros. Nos vemos en seis días aquí en Radio Nacional de España el viernes el viernes madrugada al sábado y el sábado estaremos en Albace. Ahí queremos veros. Es una forma de ayudar a la gente que está pasando mal de compartir entre nosotros, de intercambiar ideas y de ver en directo cómo hacemos un espacio en blanco con invitados de lujo. nos faltéis, será interesante estar ahí, acompañándonos en esa cita en Albacete. Y ahora hasta las 4 con la invitación de que sigáis aquí en esta sintonía, os dejamos con un poquito nuestra mejor música, cuidaros, disfrutar de la luna llena de este otoño. Ha sido un placer. Nos vemos.